Es miércoles 26 de octubre, pocos cambios tendremos hoy miércoles en el tiempo, quizá un día más nuboso que el de ayer, pero alcanzaremos la misma temperatura máxima, 28 grados. En estos momentos tenemos 20 grados según el termómetro de Teleelch. Y Elche se ha quedado sin ninguna de sus dos representantes en el Gobierno del Botanic. Comenzó este segundo mandato de Chimopuch con la esperanza de conseguir para Elche importantes proyectos ...y nos da la sensación que la destitución... ...primero de la ilicitana Carolina Pascual y ahora... ...de Mireya Moyá... ...nos deja igual que estábamos... ...con la promesa de construir una nueva depuradora... ...donde está la actual... ...y de crear un Learning Factory en el antiguo edificio de Correos... ...aún por concretar para qué nos va a servir... ...proyectos de futuro que podrían quedarse en el camino... ...olvidados en un cajón... ...sobre todo si tenemos que volver a esperar décadas para ver a algún político ilicitano al frente de una consellería. También el cese de ayer de Mireia Moyá abre una crisis en compromiso, ofreciendo una imagen lamentable, que flaco favorece a la Administración Pública en unos momentos en los que se deben sacar adelante los presupuestos que ayuden a superar esta grave crisis. De momento, no todo son malas noticias, hemos conseguido que la ilicitana Blanca Paloma tenga una segunda oportunidad para lograr representar a España en ese festival de la canción más conocido del mundo, Eurovisión del próximo año. Pues hoy, hoy les vamos a contar, además de la destitución de la consellera Mireya Moyá... ...el balance realizado por la Comisión de Absentismo Escolar... ...sobre el descenso de, en las cifras de absentismo que, y de esos escolares que faltan a clase. También se ha presentado la revista Festa Delch, de ...una de las publicaciones municipales más antiguas... ...cumple 80 años y ha dedicado su edición de este año... ...al 125 aniversario de la Dama del Che... ...su portada es una ilustración del pintor Sánchez y Juan... ...sobre el busto y algunos artículos constatan... ...con pruebas científicas, la originalidad de la pieza íbera. También la ilicitana, lo hemos dicho... ...Blanca Paloma, pregonera de las fiestas de agosto... ...ha vuelto a ser seleccionada... ...para participar el próximo año en el Benidorm Fest... Ayer Radio Televisión Española dio a conocer la lista de los 18 participantes que deberán afrontar dos semifinales. Así que la cantante ilicitana tiene una segunda oportunidad para conseguir representar a España en Eurovisión. Y además un estudio de la Universidad Miguel Hernández abre la puerta a mejorar los tratamientos contra la migraña al identificar la posible causa de por qué esta enfermedad crónica afecta a más mujeres que a hombres. Y en la crónica deportiva les contaremos que el Elche sigue quedando a seis puntos de la permanencia tras el empate del Getafe en Vigo. La glorieta con Rosmar y Alonso. Pues ayer fue toda, ayer por la tarde fue toda una sorpresa en el mundo político valenciano... ...la destitución de Mireya Moya, del gobierno valenciano... ...como consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Transición Ecológica... ...su cese, ha sido a propuesta de Aitana Mas, la sucesora de Mónica Oltra... ...es una noticia que hoy nos cuenta Marga García, muy buenos días. Buenos días Ros, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig nombrará a Isaura Navarro como nueva consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en sustitución de la ilicitana Mireia Moya tras la petición de la vicepresidenta del Consej, Aitánama. Según informa la presidencia de la Generalitat, la propuesta de la vicepresidenta se produce pocos días después de que más haya cumplido 100 días en el cargo al considerar que hay que hacer cambios que apuestan por la unidad dentro del Consejo. ...que requiere estabilidad y cohesión ante el difícil contexto socioeconómico. Esta situación obliga al Gobierno valenciano, según ha señalado también desde las mismas fuentes... ...a centrarse en la aprobación de los presupuestos y en el desarrollo de las políticas transformadoras del Botanic... ...particularmente aquellas vinculadas a la protección social de las familias y a las empresas valencianas. Isaura Navarro es actualmente Secretaria Autonómica de Salud Pública en la Consellería de Sanidad... ...y constituye un perfil político y de gestión de primera línea... ...durante una conversación en el Palau de la Generalitat... ...más ha trasladado a Puig la propuesta de Cese de Moyá... ...a quien le agradece su esfuerzo y dedicación de estos años... ...el Presidente ha aceptado la propuesta... ...y nombrará a continuación a Isaura Navarro como nueva consellera. Pues esta destitución tan fulminante... ...ha abierto sin duda una crisis en compromiso... ...a raíz de las declaraciones de algunos cargos públicos... ...que han defendido a Mireya Moya... ...es el caso de la portavoz de Compromiso en el Chester 10... ...quien mostró su apoyo a Moya... ...y aseguró que su destitución... ...es una decisión injustificable y un error. Eh, la decisión que se ha tomado por parte de los portavoces de iniciativa... ...Aitana de Maci y de Alberto Ibáñez... Eh, ...es una decisión injustificable la verdad pues es como mínimo un error. Una decisión eh, que pues que se, no se toma desde la unidad, desde priorizar los intereses generales, sino desde una posición más sectaria, por decirlo claramente dentro del partido, al final también pues eso muestra las, las incapacidades ¿no? de las personas. Creo que querer aplicar la autoridad por esa vía, lo que demuestra es precisamente lo contrario. Así que bueno pues yo desde luego tengo que decir que, que estoy en contra de la decisión que, que se ha tomado pues hoy en la tertulia de los miércoles sobre las 9 y 20 vamos a analizar estos cambios políticos importantísimos que vienen en unos momentos muy delicados hay que aprobar los presupuestos autonómicos Y ayer se dieron los datos de la Comisión de Absentismo Escolar... ...y las cifras han descendido... ...se han vuelto a alcanzar los porcentajes de antes de la pandemia... ...porque ya no existe, por parte de los padres... ...ese temor a los contagios como al principio... ...es una noticia que nos cuenta hoy... ...nuestra compañera Iziar Martínez, muy buenos días. Buenos días, Ros, Elche ha recuperado los datos de absentismo escolar previos al COVID. El número de alumnos que no acuden a clase ya no está condicionada por el miedo al COVID a excepción de las zonas en las que el absentismo es más significativo y crónico. En la realidad estas cifras se sitúan en torno al 3,46% en primaria y un 9,38% en secundaria. Unos datos que hacen referencia a los casos que han sido notificados por superar el 20% de faltas sin justificar en algún momento. Desde la Concejalía de Educación se lleva a cabo un seguimiento del alumnado absentista que se traduce en una mejoría en más del 58% de los casos en primaria y un 41% en secundaria. Un trabajo que se traduce en la intervención de más de medio millar de alumnos a través de talleres de habilidades sociales para la mejora de la convivencia en los centros educativos. Además, la ley del área María José Martínez ha puesto en valor la labor de prevención que se realiza en educación infantil, que aunque no es obligatoria, es decisiva para A regular la asistencia en primaria... ...por otra parte ha anunciado que la comunidad educativa... ...se ha adaptado al nuevo protocolo de absentismo escolar... ...de la Generalitat... ...que unifica criterios para todos los municipios... ...esto favorece la coordinación y la efectividad de los programas. Seguimos hablando de educación porque hace dos días... ...que se reunió por primera vez la comisión de seguimiento... ...de los proyectos del Plan Edificán... ...y el Partido Popular ha calificado de nefasto... ...el grado de ejecución de las actuaciones programadas... ...según la concejal popular Loli Serna... ...el equipo de gobierno solo hace promesas... ...en materia de construcción educativa... ...y ha criticado que las obras del Colegio Virgen de la Luz... ...o del Colegio Elsa Reels... ...no se hayan materializado todavía... ...o que no se haya retirado el fibrocemento de colegios... ...como el Miguel de Cervantes o la Alcudia... ...la escuchamos... ...durante los últimos ocho años de llegar a realizar tan solo una construcción de un centro educativo de todas las prometidas. Además, el grado de conformismo y la satisfacción como llevó la reunión la señora concejala de Educación... ...donde nos transmitió que colegios tan importantes como este de Educación Especial Virgen de la Luz no se sabe... ...cuándo se va a realizar la construcción... ...no nos llegó a dar ningún plazo... ...lo que es cierto y verdad... ...es que se va a demorar... ...y no sabemos cuándo... ...va a comenzar... ...esa construcción". Y sobre las críticas... ...de la Asociación Bolén Palmeral... ...por la demora... ...en aplicar la nueva ley de protección... ...y promoción del Palmeral... ...casi un año después de su aprobación... ...el alcalde respondió ayer... ...aseguró que desde su entrada en vigor... ...la norma ya está desplegando... ...sus efectos de protección sobre el palmeral y ya se trabaja en la búsqueda de nombres para el nuevo patronato. De plazo podamos dar a conocer las personas y entidades que conformarán los nuevos órganos, pero tengo que decir que en este periodo en el que no han estado conformados están en vigor y están trabajando los órganos que proceden de la anterior ley. Deze organisaties moeten in de rechtspraak van de rechtspraak van de de rechtspraak van de rechtspraak van de de la ley y que tiene de conformar van órganos. Y espero que en un plazo breve podamos disponer de ellos. Pues estas declaraciones eh, las realizó durante la presentación, después de la presentación de la revista Festa de Elche, que cumple 80 años. Y lo hace dedicando su nueva edición a la dama del Che con motivo del 125 aniversario de su descubrimiento. La publicación incluye investigaciones sobre el busto íbero y un análisis de los pintores que se han inspirado en la dama ...durante el siglo XX... ...también destacan los artículos... ...sobre la Villa Medieval de Elche... ...y el origen del misterio... ...hoy, esta mañana en La Glorieta... ...entrevistaremos a Gaspar Macías... ...su director, desde que el equipo de gobierno... ...la recuperó en 2018... ...la portada es obra del pintor Sánchez y Juan... ...y está dedicada a la Dama de Elche... ...durante su presentación el alcalde destacó... ...el gran valor cultural y social... ...de una publicación que ha calificado... ...como auténtica orfebrería literaria na publicación die tiene die profundas, die tiene un gran die heeft y que die equipo de Gobierno, la Concejalía de Cultura y yo como alcalde, consideramos que hay que conservar y que por lo tanto. Verla publicada de nuevo significa eh, una auténtica satisfacción para nosotros. Quiero agradecer el trabajo de todos los autores que con sus artículos le dan auténtico valor a esta revista. Sus firmas ponen talento, ponen trabajo y ponen tesón para que los ilicitanos y ilicitanas podamos disfrutar de esta joya. Para el director Gaspar Macía, el objetivo es aportar una publicación amena y de gran interés cultural y social... ...sobre diversos aspectos de nuestra historia y de las señas de identidad de Elche como ciudad. Estudiando la dama hoy y todos los procesos químicos que ha sufrido a lo largo del tiempo... ...desde su descubrimiento hasta ahora, se puede conocer cómo era y para qué se utilizó. En este sentido... ...ya ratifica que está tallada con piedra de la cantera de la Sierra Ilicitana de Peligros... ...y que tuvo una capa de imprimación a base de yeso para recibir la policromía. Eh, el proceso que sufrió eh, pues ha hecho que las distintas sales, los distintos componentes de la piedra... ...pues hayan dejado su pozo en lo que hoy conocemos... ...y que saca la conclusión de que es una escultura auténtica... ...y como ya se conoce que está datada entre los siglos 5 y IV a.C. Y anoche, en un programa de Televisión Española... ...se dio a conocer la lista de los 18 participantes seleccionados... ...para participar en la próxima edición del Benidorm Fest. Entre los seleccionados se encuentra la ilicitana Blanca Paloma. Fue la pregonera de estas fiestas de agosto. Vuelve a tener una segunda oportunidad para afrontar las dos semifinales y poder representar a España en el Festival de Eurovisión, que se va a celebrar el próximo mes de mayo en la ciudad inglesa de Liverpool. Blanca Paloma tendrá que competir con varias estrellas de las redes sociales como Twin Melody o tres concursantes de Operación Triunfo. Mucha suerte a nuestra ilicitana Blanca Paloma. Y ayer martes por la mañana se guardó un minuto de silencio por el brutal asesinato machista cometido en Alcoy y por la tarde, como todos los 25 de cada mes, en la Plaza de Baix, la coordinadora feminista convocó la concentración para expresar su rechazo y condena hacia todo tipo de violencia machista. Son ya 35 las mujeres muertas en lo que llevamos de año a manos de su pareja. Ayer mismo, el, caso fue, el último fue el caso de la joven Adoración, de 27 años. Fue asesinada por su pareja, un joven de 29 años, que se encuentra en estado grave tras su intento de suicidio al arrojarse de un quinto piso. En el manifiesto, la coordinadora feminista señaló que cada concentración es una forma de no olvidarse de las víctimas y una protesta para que los gobiernos trabajen para parar esta brutalidad y conseguir ...un futuro más seguro para todos. Y el Ayuntamiento y la Fundación Dharma... ...impulsan un congreso solidario de crecimiento personal... ...en beneficio de las víctimas de violencia de género... ...pero en la India. Las jornadas se van a realizar el próximo 5 de noviembre... ...en el centro de congresos. Escuchamos al responsable de esta fundación... ...Luis, Pul Luis Pulido. Este congreso, lo recuer el, el dinero que se recaude la recaudación íntegramente, va a ir a la reconstrucción de una casa de acogida para mujeres maltratadas con violencia de género. En total son 38 mujeres las que van a poder, van, poder, van a poder acceder a esta casa de acogida, con una lista de espera de 300 entre niñas y mujeres. Pero una vez que se reconstruya esta casa de acogida, van a poder acceder 38, Y estamos creando también una cooperativa, un, eh, una cooperativa textil para que se formen y puedan luego salir a, a trabajar al mercado local. Y por otro lado, la Policía Local de Elche por primera vez ha coordinado el curso de este año de formación básica obligatoria para 200 agentes de 29 municipios de la provincia. Ayer la consellera de Interior de Justicia asistió a la inauguración del curso en la Ciudad de la Luz con la presencia del concejal de Seguridad Ciudadana. Ramón Abad y responsables de la policía local de Elche. Las materias físicas que van a requerir, requerir para su ejercicio de instalaciones deportivas se llevarán a cabo en esta ciudad, en Elche, en la jefatura o en determinados polideportivos de la ciudad. Y ahora seguimos con el trabajo que realiza la policía local que ha detenido a un joven de 20 años por forzar el cajetín de la máquina expendedora que hay en la calle Capitán Lajier, en el centro de la ciudad. La colaboración ciudadana fue clave. Fue un vecino quien escuchó fuertes golpes en la calle y avisó a la policía. Los, ag los agentes de policía observaron a una persona salir de este espacio y le dieron el alto y fue entonces cuando emprendió la huida. Tras la persecución lograron localizarlo. El implicado estaba escondido entre la vegetación de un huerto e intentó de nuevo huir pero sin éxito. Fue arrestado y se investiga su posible relación con otros robos similares. Y tenemos que volver a informar de otro accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un motorista que ha resultado con heridas muy graves tras colisionar, al parecer, con un turismo. Ocurrió ayer, cerca de las 7 de la tarde, en la carretera del Altet, a la altura del cruce del cementerio de las Mascotas que hay en Torrellano Bajo. Un helicóptero medicalizado tuvo que acudir al lugar para trasladar a la víctima al centro hospitalario. Y ayer la Plaza de Baix acogió un juego de dados con premios para los clientes de comercios locales. Todo aquel que presentó en el stand su ticket de compra de un establecimiento de proximidad se llevó un regalo. En total se repartieron unos 300 obsequios como paraguas o mochilas de tela y así se ha fomentado la venta en el comercio local y el consumo responsable y sostenible, según señaló el concejal del área, Felipe Sánchez. Y más asuntos, un estudio de la Universidad Miguel Hernández determina la posible causa de que la migraña la sufran ...más mujeres que hombres... ...la mayoría de pacientes con migraña... ...son mujeres y la sufren con mayor severidad... ...el estudio realizado con ratones... ...concluye que la testosterona... ...la principal hormona sexual masculina... ...protege a los machos del dolor de la migraña... ...porque activa los receptores sensoriales del frío... ...este nuevo estudio y hallazgo... ...abre la puerta para mejorar... ...los tratamientos de la migraña... ...según el sexo del paciente... Y si recuerdan, ayer les contamos que el Ayuntamiento está buscando apoyos para la candidatura de Elche a sede de la Agencia Espacial Española. Por el momento ya han logrado el apoyo público del presidente de la Generalitat, Chimopuch, empresarios, la Universidad Miguel Hernández de Elche y ahora se ha sumado el Colegio de Abogados de Elche y la Universidad Cardenal Herrera, CEU. Precisamente el rector de esta universidad, el CEU, Vicente Navarro, cree que es la sede idónea Elche y tendrá efectos directos e indirectos en el desarrollo económico, social y territorial del municipio. Además, considera que su ubicación en Elche supondrá el fortalecimiento y creación de capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras en el sector industrial y va a generar creación de empleo cualificado y de calidad. Pues ayer el Ayuntamiento de Valencia nos echó un cable al entregar al Ayuntamiento de Elche un galardón que reconoce el trabajo del consistorio ilicitano en el programa de territorios innovadores, un reconocimiento que viene justo a tiempo cuando se trabaja por obtener la distinción de ciudad de la ciencia y la innovación por parte del Ministerio como aval para acoger la sede de la Agencia Espacial Española. Y este sábado en el Centro Cultural de la Lloya de Vic se va a estrenar el nuevo espectáculo del ilicitano Pedro Pomares, Despertando Neuronas. Se trata de un musical infantil que está teniendo éxito en la televisión de Chile desde hace 10 años por ser innovador y que ahora se quiere mostrar en el Che para España. Así lo presentó ayer Pedro Pomares en la Rueda de Prensa. Un, un apasionado del Che, y aprovechando que este, este grupo y este proyecto no solamente es un show eh, que están triunfando en la televisión de Chile, son números uno en la televisión de Chile, despertando las neuronas, algo muy, muy, muy innovador, no es más de lo mismo, hay muchas granjas, hay muchos cantajuegos, esto creo que va a ser un pelotazo, y ellos, el eslogan, ellos y nosotros, el eslogan es desde Chile para el mundo, que ahora nos lo van a decir para el final, ...los despertando las neuronas originales... Eh, ...pues eh, es desde Chile para el mundo... ...y desde Elche para España como... ...pues el productor del espectáculo es Walter Benítez... ...y la directora artística Claudia Donoso... ...quien señaló que el objetivo de este espectáculo... ...es llevar las neurociencias educativas... ...a la comprensión del mundo de los adultos. ...llevamos ya 10 años trabajando en todo lo relacionado con llevar las neurociencias educativas a, a la comprensión de, de los adultos. Los niños pequeñitos aprenden mucho. Y entonces nuestras canciones están centradas en potenciar la, las funciones ejecutivas, decimos los que trabajamos en neurociencia, que es esta partecita del cerebro acá que es tan importante para ser dos veces sapiens, homo sapiens sapiens. La Glorieta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 Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor, hasta el 31 de octubre, liquidación de 3.000 productos con hasta el 70% de descuento. En toda nuestra exposición encontrarás cientos de artículos con descuentos de hasta el 70%. ¡La locura! Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Creviente 17 y en Tiendasanticrisis.es. Todos los jueves en el magazine Día a Día de Teleelts, Acompañaremos a los más pequeños en la elaboración de un informativo. Y menudo informativo. Telekits. Los jueves, en Día a Día. Teleet. Patrocina Dental Roca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 Hasta 3.000 euros de descuento al cortamotor concesionario San John. El martes 1 de noviembre vive en directo en Teleelch la representación del misterio. Por la mañana la véspera... y por la tarde la festa con la coronación de la Mare de Oro. El martes 1 de noviembre en Teleelch. ¿Te vienes al gym?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 ...sigue los partidos del Elche Club de Fútbol... ...en la Radio Líder del Deporte... Teleelch Radio Marca... ...101.4... ...pues cuando quedan cuatro minutos... ...para llegar a las siete y media... ...de la mañana... ...es tiempo de escuchar la crónica deportiva... ...Paco Gómez nos cuenta cómo Jorge Almirón... ...retoma hoy los entrenamientos... ...para preparar el partido... ...del próximo lunes... Es muy importante ganar al Getafe si se quiere salir ya de ese pozo en el que nos encontramos, en el que se encuentra el Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. La plantilla del Elche vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar lo que ya tiene aroma a final. El próximo lunes... El Elche necesita, le urge la victoria frente al Getafe... ...que es el equipo que precisamente marca la zona de permanencia. El Elche ahora mismo está, tras los resultados de la undécima jornada... ...lejos, a dos victorias, a seis puntos de la permanencia... ...pero como esa permanencia la marca el rival del Elche el lunes, el Getafe... ...y hay otras tres escuadras también con la misma puntuación... ...al Elche le salen las cuentas. Si los de Almirón son capaces de ganar su primer partido de liga recortarían a la mitad la distancia con la permanencia, en una jornada donde incluso podrían, en caso de ganar, abandonar el farolillo rojo, ya que hay enfrentamientos directos y además Cádiz y Girona, que también están en la zona roja, se enfrentan a Real Madrid y Atlético de Madrid respectivamente. Por tanto, en caso de que el Elche ganase, sería una jornada sin duda muy positiva para los intereses franjiverdes Habla Pere Milla. Sí, bueno, yo creo que todos los partidos son clave, ¿no? O sea contra el Madrid, sea contra el Getafe, sea contra el Almería, sea el que sea, yo creo que todos los partidos son clave y de momento la afición lo, lo está demostrando, ¿no? Eh, a ver si llega ya esos esos tres puntos que, que, les, tenemos que, que les tenemos que dar y para que el equipo coja, termine de coger esa, esa confianza que, que estamos eh, queriendo, queriendo conseguir, pero bueno, ya te digo, eh, a descansar, a pensar en el, en el Getafe y que vamos a ganar. Vamos a ganar. Repetía Pere Milla, vamos a ganar en dos ocasiones. Hay convencimiento en el vestuario de que por fin tiene que tocar ya una victoria en un momento clave de la temporada el próximo lunes. La mala noticia sigue estando en la enfermería. Fidel, Pastore y Fede con sendas roturas musculares se perderán los tres partidos que quedan antes del parón por el Mundial. Hasta luego.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 Muy buen día la masa de aire cálido sigue garantizando el calor eh, durante esta madrugada la temperatura nocturna en la ciudad prácticamente no ha bajado de los 19 grados sin embargo en el sur del candel sí que hemos alcanzado mínimas en torno a los 14 grados hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con un mayor aporte de nubosidad llegarán algunas nubes de tipo medio pero en general ambiente soleado viento en calma por la mañana a partir de activará el viento flojo de componente marítima y alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer eh, máximas que van a rondar los 28 grados mañana jueves ambiente mucho más soleado con alguna nube aislada de tipo alto viento en calma a primeras horas a partir de mediodía viento flojo de componente este eh, temperaturas máximas en torno a los 27 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 17 El calor nos seguirá acompañando por lo menos hasta la jornada del viernes con temperaturas en torno a los 26 grados y a partir del fin de semana eh, poco a poco se irá retirando la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días para dejarnos temperaturas algo más bajas en torno a los 23-24 grados y de momento no esperamos precipitaciones en los próximos días.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 Hasta el 1 de noviembre, música, teatro y danza. Miércoles a las 8 y media de la tarde en la Capilla de las Clarisas, Catherine Macbeth. Jueves a las 7 de la tarde en el Claustro de las Clarisas, Contrafacta, Música, Emoción y Devoción. Y a las 8 y media de la tarde en el Gran Teatro, El Rey Sabio. Venta de entradas en las taquillas del Gran Teatro e Instant Ticket, Concejalía de Cultura, Ayuntamiento Mendelch.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 Descanvia els teus bons de 250 o 360 € en renova el teu vell per un energèticament més eficient. Java Plus et suggera entrar en elch-electronova.es informa-t'en dels establiments aderits i recorda, tens fins al 7 de novembre. Campanya de la regidoria de eficiència energètica del Ajuntament d'Elche i Facpime without a reason why Love As if you were a child Smile No matter what they tell you Don't listen to a word they say Cause life is beautiful that way Tears A tidal wave of tears light that slowly disappears I was Alonso. La Dama una de las publicaciones municipales más destacadas y más 80 ha cumplido 63 años con 63 ediciones. Ayer se presentó su número anual correspondiente a 2022 dedicado a la dama of the por el 125 aniversario de su hallazgo en la Alcudia. La revista fue recuperada por el equipo de gobierno en 2018 y en esta nueva etapa cuenta con el periodista Gaspar Macía como director de la misma Macía ha logrado editar una revista... ...que muestra sin aburrir y con rigor... ...numerosos aspectos de nuestro pasado... ...con artículos de investigación de personajes... ...y de elementos que nos identifican como pueblo... ...la revista Festadal se ha convertido... ...con el paso de los años... ...en una joya cultural y literaria... ...Gaspar Maciá, muy buenos días... ...Hola, buen día, buenos días... ...buenos días Gaspar... ...¿por qué se ha incluido la presentación... ...de esta revista, de este número... En la programación medieval, eh, ¿tiene fecha fija esta publicación? No, no la no ha tenido. Bueno, normalmente eh, se ha presentado en torno al. un poco antes de las fiestas de agosto, en torno al 3 o cuatro 4 de agosto, pero hubo épocas en que se presentó también en octubre. Entonces, hemos decidido, eh, de acuerdo con el ayuntamiento, que, eh, centrar la presentación en octubre. ...en torno a las representaciones extraordinarias del Misteri... cuando las hay... ...y en cualquier caso siempre también en torno al Festival Medieval... Eh, ...por una razón muy sencilla... ...el eco de la publicación, de la presentación en octubre... ...no es el mismo que en agosto... ...por las razones que todos sabemos, en agosto... ...y mucho menos los días antes de fiesta... ...pues no tiene el impacto que tiene... ...la gente está de vacaciones, está fuera, está tal... ...y cuando vuelve de la playa o de viajes, de lo que sea, o de las fiestas, ya no, nadie se acuerda que se presentó la revista. Con lo cual, en octubre, pues tiene más, mayor eco y, y llega más a la población que puede adquirirla ya inmediatamente en las librerías. ¿no? Pues bien, es una decisión que tomas como director. Y otra de las decisiones que hemos visto también en esta nueva etapa, en la que tú has sido responsable, vemos que las portadas son joyas pictóricas eh, la, el año pasado fue María Ángeles Sánchez, una de las mejores periodistas que ha tenido esta ciudad la autora de la portada y este año, como se dedica a la Dama del Che pues uno de los pintores que más ha dibujado la Dama del Che ha sido Sánchez y Juan Sí, esto no es no, un mérito mío ya desde hace tiempo en la etapa de, del alcalde Manuel Rodríguez que fue el que realmente revitalizó ...la revista y la recuperó de ahí de su... Eh, ...en fin, de una situación un poco de decadencia que tenía... ...pues ya se encargaron a artistas locales... ...de eh, las, las portadas... Eh, ...estuvo Sixto, Diana Zorín, Alberto Agulló... ...José Fuentes, eh, Antonio Soler, María Dolores Mulá... ...es decir, un poco ya existía esa, tra esa tradición... ...y yo lo que hice, yo en, en nombre del de Consejo de Redacción... Eh, que encabezó pues fue recuperar un poco esto, ¿no? Entonces eh, estuvimos empezamos con Sol Pérez, eh, tuvimos luego otros otros vamos otros creadores ilicitanos, eh, María Ángeles Sánchez que fue la primera como fotógrafa también el año pasado y este año pues como has dicho eh, buscamos a un artista que por una parte se merecía ese reconocimiento con el perfil que incluimos sobre su obra a principios de la revista y sobre todo por, por su, porque ha sido uno de los que más ha pintado a la dama, que es Fernando Sánchez y Juan, y que, que, bueno, pues que, que creo que ha hecho un el trabajo que hemos elegido, refleja muy bien su, su estilo. ¿no? Entonces, pues bueno, en esa línea seguimos, de recuperar artistas tanto de larga trayectoria como jóvenes también, que vamos a ir vamos a ir recuperando. Además de la portada, la dama, ¿qué papel ocupa en este número de la revista? Pues sí tiene un protagonismo, eh, aparte de la, de la portada, eh, pues tiene hay dos, los dos primeros artículos son eh, dedicados a la dama, y uno de ellos es de, de Paco víder el director de la cátedra de la dama del Che de la, de la Universidad Miguel Hernández, Que, uh, que hace un repaso, de lo, un repaso muy curioso y muy visual de los pintores que un poco dedicaron o se inspiraron en la dama eh, poco después de su descubrimiento, hasta, hasta el primer tercio del siglo XX. ¿no? Y sobre todo un artículo muy relevante de María Pilar de Luxan, que es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de CSIC, que, que podríamos decir que es la máxima especialista en el material Del que está hecho la rama en la piedra y los pigmentos que la, que la recubrieron y que ahora de los cuales solo quedan ya unos rastros. Pero bueno, hace un estudio eh, muy científico, muy detallado y con fotografías microscópicas de la piedra, del todo, para, para llegar a la conclusión que ya se, más o menos, se, ya se conocía de que efectivamente fue, es una piedra que procede de la Sierra de Peligro, del norte de, del término municipal del Che. ...y que, bueno, pues todos los análisis que se han hecho con las modernas técnicas de, de investigación... ...pues permiten ya determinar sin ningún género de dudas que era una pieza original... Eh, ...cabe recordar que hubo por ahí alguna teoría de que era una falsificación... ...y eso por supuesto que se descarta por completo... ...y que su datación, como se, pues, se viene ya comentando se sitúa entre los siglos V y IV a.C. Pero bueno, todo el trabajo que hace esta investigadora es espectacular y magnífico, porque habla de todo el tema de la, eh, de la capa de yeso que la cubría y sobre la que se puso la, colic la policromía, que luego el yeso fue desapareciendo y con ello, la de, con ello la de policromía y tal. Es decir, que es un trabajo muy pues como corresponde a una investigadora de este calibre, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los dos artículos, digamos, que dedicamos a la dama, aparte de la portada, claro, y luego por dentro ya hay otros de diversa índole, ¿no? Eh, bueno, ¿quién te acompaña? Tu consejo de redacción. Eh, ¿Quiénes son los que han podido, en esta nueva etapa, llevar a cabo con este? Ya son cinco las revistas anuales que habéis publicado desde 2018. Sí. Sí, en este consejo de redacción sí, pero bueno, cuento también con eh, destacados especialistas que han sido incluso directores en anteriores etapas, como en el caso de Joan Castaño, el archivero del Misteri, y de, y de Miguel Os, el director de la cátedra, Pedro Ibarra, historiador. Y con él está el secretario de la cátedra, José Vicente Castaño. Está también eh, Pablo Mas, el realizador cinematográfico. ...y director de la cátedra de Woody ...de Cinematografía de la UMH... ...y está también Carmina Verdú... ...que es la responsable del archivo municipal... Eh, ...y María José López... ...que es vicerectora de, de la UMH... ...es decir, que tenemos un plantel ahí... ...de especialistas eh, muy destacados... ...y que aportan, por supuesto... Una, ...un porcentaje muy importante... ...de los, de los trabajos que, que publicamos... ...porque ellos son los que están más al tanto... ...de los trabajos que se están haciendo... ...que hacen los investigadores... ...y a los cuales pues les ofrecemos esta, esta revista... ...porque un poco el, lo que queremos ser... ...Festa de quiero quiere ser un vehículo... ...para que los, las personas que están trabajando... ...investigando sobre distintos aspectos de la ciudad... ...y de, y de la Festa, de nuestro Misteri... ...pues tengan un vehículo para publicar... ...que no tengan que esperarse a que cualquier editorial... ...le publique dentro de varios años... ...un trabajo, si es que llega a publicarse... Aquí les ofrecemos que, bueno, no son las dimensiones de un libro, por supuesto, pero bueno, eh, artículos que pueden ocupar 20, 25 páginas, creo que ya son suficientes como para poder desarrollar un, una idea ¿no? o una investigación. O sea, que ese es nuestra, nuestro motivo, de que yeah. esta del sea un, un referente a la hora de, de investigar, a la hora, a la hora de seguir eh, la evolución de Elche en, eh, en estos... En toda su historia y en la actualidad, por supuesto. Y en toda su historia, con estos 80 años, ¿cómo ves, como director de esta revista, cómo ves su proyección? ¿A, a, a qué ha llegado a convertirse? Eso es algo que también eh, hemos cambiado. Eh, yo cuando, cuando entramos, eh, cuando tuvimos la, la propuesta de del concejal de, de la concejal de Cultura de aquel momento, que era Patricia Macía del alcalde de Carlos González, de hacernos cargo de esta nueva etapa después de cuatro años sin publicarse, eh, pues planteamos eh, que la revista no podía quedarse en cajas, en un almacén, porque eso es lo que desgraciadamente venía pasando. Se salía a la venta pues, y se repartían algunas de protocolo y demás, pero el resto quedaba almacenada No sé por qué motivo. Entonces, elaboramos eh, una relación de, de universidades de toda la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y, todo el, y, y otras destacadas del, del resto de España, eh, incluso alguna extranjera, eh, a las cuales ya se empezó a enviar la revista, centros de investigación del, que tuviesen que ver con el teatro y la música medievales, eh, archivos, bibliotecas, también de, de carácter histórico y, por supuesto, también de la provincia, pues prácticamente todos los principales archivos y bibliotecas, de forma que de los 350 ejemplares que se editan, pues eh, prácticamente quedasen eh, unos pocos ahí en reserva, pues, pero vamos, que prácticamente todos se, se distribuyen. Entonces, eso ha sí, sido un, un, un cambio también importante porque lo que queremos es que sea un un vehículo para, eh, para divulgar Elche, su historia, su cultura, eh, fuera de Elche, no solo a los lectores de aquí. Entonces, pues bueno, como digo, la relación de entidades a las que se envía pues supera, supera las 200, ¿no? Pues tenemos que terminar ya la entrevista. Pero bueno, supongo que, que seguirá siendo ese precio, en cualquier caso un precio asequible, porque, como digo, la revista pues, es prácticamente un, un libro, ¿no? Entonces, pues bueno, y sobre todo lo que, lo que comentas, que hay una gran amplitud de, tra de trabajos y desde luego también eh, algo que nos fijamos desde el principio, que la amenidad, no esté, el rigor no esté reñido con la amenidad, es decir, huimos de muchos artículos de estos que hay más nota a pie de página que texto eh, de, en la página y que sea pues muy ameno de leer y, y que tenga interés para todo el público en general, no solo para investigadores o interesada en la historia, sino en todos en todos los aspectos de la de la vida, la actividad, la cultura. De, de, de... Pues Gaspar Macía, enhorabuena por este magnífico trabajo. Muchas gracias. Muchas... La glorieta con Rosmar y Alonso.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 Faltan ocho minutos para llegar a las ocho en punto de la mañana y es momento de recordar la crónica deportiva de Paco Gómez. El Elche vuelve a los entrenamientos esta tarde. Almirón tiene por delante todo lo que le queda de esta semana para preparar a un equipo que debe ganar al Getafe el próximo lunes aquí en casa. Muy buenos días Paco.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 En Teleage, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana, les damos la bienvenida si se incorporan en la segunda hora de La Glorieta a este programa de miércoles 26 de octubre. Pocos cambios tendremos hoy, lo hemos escuchado en la previsión de Vicente Bordonado, alcanzaremos una máxima de 28. En estos momentos tenemos 20,5 grados de temperatura, según lo indica el termómetro de Tilelch.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 ...a superar esta grave crisis. Pero no todo son malas noticias... ...hemos conseguido que la ilicitana, la cantante Blanca Paloma... ...tenga una segunda oportunidad para lograr representar a España... ...en el festival de la canción más famoso del mundo, Eurovisión. Pues hoy les contaremos además de la destitución de Mireia Moya, el balance realizado por la Comisión de Absentismo Escolar sobre el descenso en las cifras de escolares que faltan a clase.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 Y Paco Gómez nos está contando con declaraciones de Pere Milla, cómo los jugadores se, se preparan para afrontar otra final, la de el próximo lunes, contra el Getafe. Hay que conseguir esos tres puntos de la victoria. La glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver line in Pues ayer martes por la tarde fue una auténtica sorpresa en el mundo político valenciano. La destitución de Mirella Moyá como consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y Transición Ecológica. Su cese ha sido a propuesta de Aitana Mas, la sucesora de Mónica Oltra.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 Pues con este cese fulminante se abre sin duda una crisis en el seno de Compromís, a raíz de las declaraciones de algunos cargos públicos realizadas ayer de apoyo a Moyá, nada más conocerse esta noticia. La portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez, pues mostró su apoyo a Mireia Moyá y aseguró que su destitución es injustificable y podría tratarse también de un grave error.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 Y continuamos con más asuntos porque ayer se dieron a conocer los datos de la Comisión de Absentismo Escolar y las cifras han descendido. Es una noticia que nos amplía nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buenos días, Ros. Elche ha recuperado los datos de absentismo escolar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 Gracias, ICIAR. Y seguimos con más asuntos que tienen que ver en el ámbito educativo. Hace dos días que se reunió por primera vez la Comisión de Seguimiento de los Proyectos del Plan Edificante. Pues bien, el Partido Popular ha calificado de nefasto el grado de ejecución ...de las actuaciones programadas... ...según la concejal popular Loli Serna... ...el equipo de gobierno solo hace promesas... ...en materia de construcciones educativas... ...y ha criticado que las obras del Colegio... ...de Educación Especial Virgen de la Luz... ...o del Colegio Público del Sarrels... ...no se hayan materializado todavía... ...y que no se haya retirado el fibrocemento de colegios... ...como el Miguel de Cervantes o la Alcudia... ...escuchamos a la Edil. Durante los últimos ocho años...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 que se plantea por parte de la ley y que tiene que conformar dichos órganos y espero que en un plazo breve podamos disponer de ellos. Esta respuesta la dio en la rueda de prensa para la presentación de la revista ayer de Festa del que cumple.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 La portada es obra del pintor Sánchez y Juan y está dedicada a la dama. Durante su presentación, el alcalde destacó el gran valor cultural de una publicación que ha calificado como auténtica orfebrería literaria. Una publicación que tiene raíces profundas, que tiene un gran valor cultural y que el equipo de gobierno, la Concejalía de Cultura y yo como alcalde consideramos que hay que conservar y que, por lo tanto,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 Para el director de la revista Festa de Elche, Gaspar Rociá, a quien acabamos de entrevistar en el programa La Glorieta, el objetivo es aportar una publicación amena y de gran interés cultural y social sobre diversos aspectos de nuestra historia y de las señas de identidad de Elche como ciudad. Y destacó durante la rueda de prensa de ayer el artículo científico que constata la originalidad de la pieza ibera única en el mundo, la dama de Elche.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 Y anoche, en un programa de televisión española, se dio a conocer la lista de los 18 participantes seleccionados, dos más para... ...la próxima edición del venidor Fest... ...entre los seleccionados se encuentra la ilicitana... ...de nuevo Blanca Paloma... ...que fue la pregonera de estas fiestas de agosto... ...vuelve a tener una segunda oportunidad... ...para afrontar esas dos semifinales... ...y poder representar a España... ...en el Festival de Eurovisión... ...que se celebrará en mayo... ...en la ciudad inglesa de Liverpool... ...Blanca Paloma tendrá que competir... ...con varias estrellas de las redes sociales... ...como Twin Melody... ...o tres concursantes de Operación Triunfo...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 ...en la India... ...las jornadas se van a llevar a cabo... ...el 5 de noviembre en el Centro de Congresos... ...y contarán con ponencias de expertos en autoayuda... ...escuchamos a Luis Pulido... ...responsable de la Fundación Dharma. Este congreso, lo recuerde, el, el dinero... ...que se recaude la recaudación íntegramente... ...va a ir a la reconstrucción de una casa de acogida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 en we creando ook een cooperativa een un, eh una cooperativa textil para que se formen y puedan luego salir a, a trabajar al mercado local. Sí.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 Las materias físicas que requieren para su ejercicio de instalaciones deportivas se llevarán a cabo aquí en nuestra ciudad, en Elche, o en la jefatura de la policía local o en determinados polideportivos de la ciudad. ...y hablamos del trabajo de la policía local... ...porque ha detenido a un joven de 20 años... ...por forzar el cajetín de la máquina expendedora... ...que hay en la calle Capitán Lagier, ...en el centro de la ciudad... ...la colaboración ciudadana fue clave... ...un vecino escuchó fuertes golpes en la calle... ...y avisó a la policía... ...los agentes observaron... ...a una persona salir de ese espacio... ...y le dieron el alto... ...y fue entonces cuando emprendió la huida... ...tras la persecución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 el concejal de comercio Felipe Sánchez tan de la concejalía de comercio en la plaza de Baix toda aquella persona que haya realizado una compra en este día en el comercio de proximidad se puede acercar con su tique y a, a, a cambio de enseñarlo le regalaremos un pequeño detalle Esta es la forma que tenemos de celebrarlo para también concienciar sobre la importancia que tiene el comercio de proximidad, ya que son una parte esencial de nuestro paisaje urbano, de nuestra vida diaria y también una parte esencial de la economía ilicitana. Solo recordarles que los regalos se repartieron ayer martes 25 de octubre por ser el día del comercio local en toda la comunidad valenciana.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 Then everybody be serving like California, age. You'd see them wearing their baggies, where Sandos too. A bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him serving at you Ventura County line. And inside, outside Australia, outside Australia, inside, outside, oh, USA. Australia, Inside, outside, All over Manhattan. outside, And USA. down Tahiti Way. Inside, outside. Everybody's gonna surfing. Surfin surfing USA. We'll all be planning out a route. We're gonna take real soon. Ooh. We're waxing down our Ooh. surfboard. We can't wait for June. Ooh. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving. Serving USA. Pan Am, Peace, and Edgar, Inside, in the outside Inside, outside, USA. Pacific Palisade. Inside, outside, USA. San Onofre, Yancey. Inside, outside, USA. Redondo, VJLA. Inside, outside, USA. All over the hall. Inside, outside, USA. Hawaii, and Inside, outside, everybody's gone surfing, surfing, surfing USA. USA Everybody's gonna servein' USA Everybody's gonna servein' USA Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio Líder del Deporte TeleElche Radio Marca 101.4 Y hay que seguir, eh, sí o sí, el partido del Elche eh, del próximo lunes juega en casa y necesita pues toda la ayuda posible porque hay que ganar. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Rol, buenos días. Sí, Ahora sí. ya no valen los empates. No, no, y más en casa. El Elche tiene en ocho días tres partidos mm, trascendentales para su permanencia. Eh, en esos tres partidos seguramente podamos sacar conclusiones de si va a tener opciones de salvarse o si no. Porque esos tres partidos, dos son en casa, el lunes y el martes que viene contra rivales directos, el lunes contra el Getafe y el martes que viene contra el Girona, y en medio está el sábado, su visita a Valladolid, el equipo de Pacheta, tres rivales directos, si en esos mmm, tres partidos, nueve puntos en disputa, es capaz de sacar siete va a tener muchas opciones de bueno pues salir del pozo y poder bueno pues ser un equipo más no pero como de esos nueve puntos saque menos de tres eh, va a ser dificilísimo que pueda sacar la cabeza de ahí de todas formas hay eh, yo creo que signos para la esperanza y uno de ellos es que si se le gana al getafe recortaría la mitad la distancia que ahora mismo tiene con la permanencia que es de seis puntos o sea que bueno eh, es una jornada de Partidos directos, de enfrentamientos directos. Eh, además, sus acompañantes en la zona roja, el Girona, juega en el Bernabéu contra el Madrid y el Cádiz recibe al Atlético de Madrid, con lo que, si el Elche ganase, incluso podría abandonar el farolillo rojo. Puede ser una muy buena jornada, pero todo pasa por ganar el lunes al, al Getafe. Para mí ya es la primera final de la, de la temporada. Bien, pues hoy vuelven los entrenamientos y Fidel no estará. No, es la peor noticia, el tema de la enfermería, sobre todo en el caso de Fidel porque es un hombre en el que Almirón tenía depositadas muchísimas esperanzas en, en su vuelta, pero el otro día jugó 23 minutos, recayó de su lesión y va a estar pues, hasta después del, del Mundial. Tiene de nuevo una rotura fibrilar, se va a saber el alcance de los centímetros, pero desde luego ya se pierde los próximos tres partidos. Además tampoco va a poder contar con Fede Fernández, que también desde hace dos viernes arrastra la misma lesión, y Pastore, que también tiene esa misma lesión muscular, aunque lo de Pastore, pues por desgracia, ya no se cuenta con él. Es un yeah. futbolista que, eh, bueno, ya el año pasado fue una decepción, y este año yo creo que no se puede llamar ni decepción. El chico quiere, pero el físico no le da, y el fútbol español, pues para él es muy exigente, y no, yo creo que no lo vamos a ver jugar prácticamente más. Así que tres bajas tiene para este... Lunes recupera Ezequiel Ponce, que el otro día no estuvo por su paternidad, ya ha sido papá, uh -huh. y bueno, pues recupera al, al delantero, con lo que bueno, va a contar con cuatro delanteros en, en, la, en la plantilla, en la convocatoria. Jorge Almirón, que bueno, pues en esta semana larga va a tener tiempo suficiente para cada vez pulir más su estilo en, en el equipo ilicitano. Y hemos escuchado a Peremilla, todos los delanteros tienen, bueno, pues supongo que están muy motivados. Ezequiel Ponce más, porque mm. tiene para quien dedicarle Exacto, el gol. Eso es. Esperemos que, que sea él, Ezequiel Ponce. Ojalá, bueno, me da igual quién sea, pero. Eh, que, que, que estrene su paternidad si es que es padre eh, es, la, es primerizo, padre, es primerizo ¿no? uh -huh. pues que estrene su paternidad con ese gol que nos dé la victoria, ojalá sea ese gol sí, es que... necesario de todas formas, yo... y si no tenemos Peremilla o, eh... sí, o Lucas, Boyer, Lucas Boyer o Roger Martí que son los cuatro delanteros, ahora mismo Peremilla parece indiscutible, lleva tres goles desde la llegada de Jorge Almirón en, en tres partidos, ha marcado tres goles en dos partidos y la verdad es que es un futbolista ahora mismo indispensable y un Peremilla que lo reconocía en sus declaraciones eh, que van a ganar, lo repetía dos veces, vamos a ganar al, al Getafe y como el capitán Gonzalo Verdú están convencidos y creen en la permanencia. Si lo dijeran otros podrían ser palabras un poco más al viento no pero dicho por Peremilla y, y Gonzalo Verdú que para mí son Dos jugadores que han inscrito por derecho propio su nombre ya en la historia blanquiverde. Yo me lo creo. Yo de Pere Milla y, y de Gonzalo Verdú me creo su mensaje. Y ese es el que la afición, lógicamente, se agarra a esas palabras de, de dos de los hombres importantes del vestuario. Bueno, pues esperemos que la afición se vuelque. Eh, ya las eh, entradas eh, sí. se han puesto a la venta. Sí. ¿Y qué se espera? ¿Casi lleno como...? Bueno, no. A ver, el Día del Madrid no creo. Lunes a las nueve. Hay una ventaja, claro. que el día siguiente es festivo... Entonces yo creo que eso va, aunque sea el día de Halloween, eh, pero bueno, esperemos <risa> será que, terrorífico. Será, esperemos que para no sea el un partido. Getafe, para será que... un partido terrorífico para el Getafe, <risa> pero vamos, yo creo que los 24.000 abonados van a estar, eh, ahí estaremos entre 23.000 25 y eh, 25.000 aficionados, que va a ser una, yo creo que una muy buena entrada para ser un lunes por la noche. Pues estaremos muy pendientes de cómo Almirón va con estos entrenamientos de la semana, de las declaraciones, si es que el club... Eh, os da alguna información claro. de cara al partido mm, del próximo lunes, que es fundamental. Está Gracias, claro. Paco. A ti, Ros, hasta, luego. hasta luego. Nosotros continuamos y lo hacemos con la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 Con esta sintonía damos paso a la información, eh, que esperemos les sea útil si en estos momentos están conduciendo por el centro de la ciudad o por algún barrio del municipio, porque vamos a conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Ilchea. Allí nos espera Jesús Iniesta cada mañana. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo estás viendo el tráfico en estos momentos en los monitores de esa sala de control?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 Patrocinador de las retransmisiones de Lati, Gobalon Mano Elche en Teleelch. Todos los jueves en el magazine Día a Día de Teleelch acompañaremos a los más pequeños en la elaboración de un informativo y menudo informativo: TeleKids. Los jueves en día a día Teleelch. Patrocina Dental Roca. Je ja pots utilitzar els teus bons els consum de la regidoria de comerç. Unes ulleres noves, uns sabates a l'última, un sopar amb la teva parella. Qualsevol opció és bona si et costa la meitat. Bons vàlids per als establiments aderits a la campanya. Consulta els bonoconsumo.es regidoría de comerç ajuntament els. 8 y 42 minutos de la mañana es momento de leerles los titulares de las portadas de los principales diarios nacionales el por ejemplo vamos a comenzar con el país que nos trae en portada pues el titular de que la crisis climática va a golpear la salud de la población mundial un estudio científico revela que el calentamiento empeora enfermedades y causa muertes la onu alerta el cambio climático nos está matando También trae en portada el país que Sunak y Meloni auguran tiempos difíciles en su estreno. El relevo en dos gobiernos clave ahonda las dudas sobre la situación económica. Pues eh, el, el diario El Mundo también nos dice que Sánchez solo moviliza el 20% de la inversión del motor prometida. Los 12.000 millones que el presidente anunció que iba a conseguir como mínimo se quedan en 2.250. También seguimos en el mundo porque la investigación de los Nobel... ...para juzgar a Putin por crímenes... Eh, ...pues eh, la, nos dice que los investigadores del Centro de Libertades Civiles... ...ganadora del Nobel de la Paz... ...necesitan psicólogos para aliviar la carga de documentar... ...los crímenes de guerra que cometen en Ucrania las tropas de Putin. Un encuentro con los encargados de ese Centro de Libertades Civiles... ...que documentan 20.000 delitos de guerra... ...para sentarlo ante los tribunales. También en portada El Mundo nos trae... ...el regreso del pequeño con tumor cerebral... ...que se encuentra en México... ...y que puede regresar a este país, a su país... ...para ser operado, gracias a la donación de un empresario. Oliver vuelve a casa para ser operado en San Juan de Deu. Y otro de los titulares que nos trae El Mundo... ...es que Sánchez cede las elecciones de Pelota y Sur al pnv y competirán contra españa la futura ley del deporte permite la representación internacional de euskadi en el ámbito deportivo y también nos trae que los varones socialistas se borran del acto central de ferraz para celebrar la victoria de gonzález y es que alfonso guerra que tuvo un papel fundamental en la histórica victoria del psoe tampoco fue invitado y entre comillado en sus palabras no me coge por sorpresa También el mundo recoge que el PSOE pide una última prórroga para enmendar la ley trans. ABC, ¿qué nos trae el ABC? Pues que el Gobierno no ve coste electoral en la rebaja de la sedición y pide un gesto a Esquerra Republicana. También en cuanto a la guerra, Putin agrieta la unidad alemana frente a la invasión. El 60% de los ciudadanos apoyan negociar con Rusia y crece el rechazo a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, mientras Moscú extiende su influencia en el este del país. Y la razón que nos trae hoy en portada, también que Sunak promete enmendar los errores detrás. El premiar más joven de los dos últimos siglos en Reino Unido asume decisiones difíciles. Y en cuanto al ámbito nacional, España entrará en recesión técnica a finales de este año. Confirman el batacazo. Marca una caída del 0,3% en el último trimestre y un deterioro intenso. La autoridad fiscal cree que seremos la última gran economía de la Unión Europea en recuperar el PIB eh, prepandemia. También nos trae en portada que la Unión Europea enviará una misión para analizar el cerco al español en Cataluña, Examinará su marginación ante el desacato del Gobierno y la pasividad del Ejecutivo de Sánchez. Son algunos de los titulares eh, que hemos querido destacar, que hoy recogen portada a algunos de los diarios nacionales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En diciembre del pasado año, el Consejo aprobó la nueva Ley de Protección y Promoción del Palmeral. Esta misma semana, la asociación Bolén-Palmeral hizo balance de este casi primer año y lo ha calificado de decepcionante porque a la vista están los resultados desde la entrada en vigor de la nueva normativa. Aún no se ha constituido el órgano de gestión, no se ha presentado el plan de usos y gestión de los huertos y el estado de algunas zonas del Palmeral, Pues es lamentable. Muy buenos días, Susi Gómez, presidenta de esta asociación. Hola, buenos días, Romery, ¿qué tal? Eh, a grosso modo, eh, lo que hay detrás de la palabra decepcionante, ¿es eso? Sí, sí, eh, es, es decepcionante. Y más que, que eso, lo triste es que mm, es más una constatación, que estoy pensando más que una, una decepción, porque es que casi que nos lo esperábamos. Que, que después de que se consiguiera tener esta ley, que tanto ha costado tantos años, tanto, tanto esfuerzo, tantas vueltas que le han dado, eh, un año, a, a casi un año de, de su aprobación en Escort Valencianes todavía no se haya puesto en marcha. Entonces, eh, uh -huh. ya nos lo teníamos, pero bueno, siempre te queda una esperanza, ¿no? Claro, el hecho de que se haya publicado, el hecho de que no se haya puesto en marcha es porque todavía no se ha reunido ese órgano de gestión, que es el encargado de hacerlo. Claro, la, la ley establece muchas cosas novedosas, eh, entre ellas la adecuación a, a la, al compromiso que se, que se contrajo con la UNESCO por la declaración de patrimonio a la modernización de la antigua ley de, del 86, que había quedado anticuada, y, y entre las, las cosas importantísimas que, que dice esta nueva ley de, de protección del palmeral, pues es como tú nombrabas, es ¿eh? el establecimiento de, del plan director, porque tenemos un, un palmeral, pero no, no existe ningún plan que lo, que lo gestione o que lo regule, y sobre todo el, el establecimiento de un nuevo patronato, que es el órgano gestor del Palmeral, de un nuevo patronato que debería haberse empezado a poner en marcha a los tres meses de aprobada la ley. Sí. Y todavía no sabemos nada de este nuevo patronato. Vale. Eh, es culpa, bueno, si te hay que echar culpas o ver quiénes son los responsables, pues es una responsabilidad de la Consellería, pero también del Ayuntamiento, que debe estar pendiente de que, de que esto se haga, se haga ya. ¿Y esto qué os indica? ¿Que las administraciones no ya han perdido eh, su eficacia, no tienen poder o que hay intereses para eh, todavía seguir dilatando, demorando la entrada en vigor de esta nueva norma? Pues la, ambas cosas. Eh, por un lado, no entendemos por qué esto se ha paralizado o no se lleva a cabo. No, no lo conseguimos entender cuáles son las razones o quién está impidiendo ¿Y por qué que, que, no, que no se cree este nuevo patronato? Ya sabes que en el nuevo patronato la, la novedad es que entrarían hasta siete representantes de distintas asociaciones cívicas que tienen relación con el palmeral. Quizás esto no interesa, porque hasta ahora mmm, el palmeral, digamos, es como, pro, entre comillas, propiedad privada, por lo, por lo menos la parte que le corresponde de los huertos, que son de propiedad municipal, de, ...del Ayuntamiento de Elche, ¿no? Digamos... ...entonces quizás no interese que entre ahí nueva gente... ...una, una, una nueva fuerza que, que quiera hacer cambios... ...no lo sabemos, ¿no? Eh, Sospechamos que, que algo debe haber... ...porque también es verdad que... ...a ver, hace un año estuvimos en, en, en Valencia... ...en el Scors para asistir al acto de votación... De, ...de esta nueva ley de Palmeral... ...y allí nos comentaron los... los los políticos, los diputados, que se habían quedado como muy asombrados de ver la, el interés que había generado el proceso de elaboración de esta ley. Porque, si recuerdas, unos meses antes habíamos asistido a numerosas aso asociaciones para aportar nuestros eh, comentarios, nuestras rectificaciones a, a, a, a la letra de la ley que, que se estaba discutiendo. Y eso no suele ser común en el Scores. La gente no suele ir allí a aportar nada, ¿no? Entonces ya, ya les asombró. Entonces yo creo que la visión que tienen del palmeral del Che, aparte de ser eh, un gran desconocido, incluso para los titanos, ¿eh? no te hablo solo de desde de, de Valencia o desde el resto de España. Hay, hay un, un entendimiento muy muy es, no extraño, porque es lo que quizás hemos querido que, que se vea, sí. con una identificación del palmeral como si fuera un jardín, como si fuera el parque municipal, o si fuera la gente lo identifica con eso, ¿no? No, no, no están, eh, creo que no conocen en realidad los valores reales de este palmeral, que no son otros que, que una, como una reliquia histórica de un pasado que tuvo nuestra ciudad. Muy importante y que hemos... Llegado a poder conservar hasta hoy, durante, a lo largo de los años. Y en estos, y en estos momentos, Susi, ¿cómo está mmm, de conservado el palmeral? A la espera de la entrada en vigor de esa nueva normativa con la presentación del plan director, ¿qué habéis comprobado desde la asociación? ¿Qué huertos son los que es, han perdido esos valores? Eh, lo que hemos conseguido es que lo triste es que no ha cambiado nada no ha cambiado nada desde, desde, incluso desde que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad no hemos visto ningún avance en la gestión de los huertos del palmeral eh, ni, ni en eso ni en la digamos en, en, en la sensibilidad, sensibilización a los, a los ilicitanos de lo que es el verdadero palmeral Sigue, seguimos en el mismo sitio entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué observamos? pues que siga habiendo eh, huertos mmm, como el otro día comentábamos, ¿no?, De, del, del margen derecho del, del palmeral, que, que todavía no les llega ni siquiera agua para regar, y sabemos que las palmeras o se riegan o se mueren, porque es un, es un cultivo, en elche la palmera es un cultivo, no es una planta silvestre que ella sola se puede desarrollar y, y vivir, De, necesita un cuidado como cualquier otro cultivo. Entonces hay huertos que se están muriendo, Ya lo, lo, el otro día también lo publicamos. Eh, hay huertos que… Los, los, huertos que están, el, eh, los huertos que se están muriendo, hacer mayor. mención a, lo, exactamente, a los que están junto al puente de la Generalitat. Exacto. Ahí todavía no se ha solucionado cómo regarlos, están abandonados, están sucios, están asquerosos. La gente nos dice que, que allí no se puede ni pasear, ¿no? de, de la suciedad que hay. Entonces, eh, ese es un aspecto que no deberíamos tener dentro de nuestro palmera, que si sí están todavía huertos, porque eh, también están protegidos por la, por, la, por la ley, estos huertos, igual que los otros, igual que los huertos del, del parque municipal. No, no podemos hacer distinción entre unos huertos que son más, digamos, más visitados, son más emblemáticos y otros que, como están un poco más escondidos, no les hacemos ningún caso. Tiene que haber una gestión unificada, tiene que haber una… Un... Como te decía antes, dentro del plan director tiene que haber un, establecer cómo se tienen que, que regar los huertos, hacer un listado, hacer el registro, que, que quería decirte antes también, la ley también establece un plazo para, para realizar el, el registro de los bienes del palmeral. El, el, el listado... pasado viernes eh, sí. Héctor Díez anunció que se iba a hacer ya ese censo de palmeras porque el actual estaba obsoleto. Claro, tiene más de 20 años, ¿eh? entonces, eh, eh, no, pero no, hablaba solo, yo no sé si por mala información, en el artículo se hablaba solo del censo de palmeras, de actualizar el censo de las palmeras, pero es que esta ley no protege solo las palmeras, esta ley protege además a todos los elementos patrimoniales que tienen que ver con el palmeral, que no son solo palmeras, ¿eh? patrimoniales y eh, y también inmateriales, o sea, el oficio de, del palmerero, la palma blanca, y luego todos los elementos de, de riego asociados al palmeral, eh, los, los restos de molino que quedan algunos restos, eh, incluso el molirreal, del real, eh, to, cualquier elemento pat patrimonial, las casas eh, tradicionales que puedan existir dentro de, todavía del palmeral. Todo eso sí está protegido por la ley y se tiene que establecer el registro de qué manera, cómo, cuáles son, dónde están, etc. Pues incluso te digo, los palmereros que, que, que, que sigan el, el proceso tradicional también deberían estar en, el, en este registro. Entonces no se trata solo de contar cuántas palmeras tenemos, sino también de cuáles, qué bienes vamos a, a dedicarnos a proteger. Y, eh, por último, porque no hay más tiempo, eh, también criticáis, habéis sido muy críticos con el proyecto que se espera para el Gat. ¿Os habéis pasado por el Lord del Gat, ¿Cómo está en estos momentos? Eh, me dicen que, que están obras, ¿no? que está ya, ya, se han iniciado ya las obras para la reforma de la Casa de del Eh, Esa es una buena noticia, porque no, no podemos tener en el estado en que se encontraba dentro de un huerto patrimonio algo así. Y nosotros seguimos luchando, ya sabes que nosotros nuestra idea es que y, y, y nuestra opinión es que eso va en contra de la ley del palmeral, de, por lo menos de, del espíritu de la ley, porque la ley dice que los huertos se deben dedicar a actividades relacionadas con el palmeral. Entonces, mmm, utilizar uno de los huertos más bonitos, más emblemáticos para... Mmm, dar eh, oficinas para, para las entidades festeras, no nos parece que entren en el espíritu de la ley. Hay otros sitios donde podrían estar perfectamente estas entidades. Y aquí dedicar esta casa, que es yo pienso, hay alguna más dentro de, de, del Palmeral, pero como esta no, con el espacio que tiene, con los metros cuadrados que tiene, donde podría, se podría albergar tanto el órgano de gestión del, del Palmeral, que sería el patronato, tanto... Eh, eh, tener incluso algún laboratorio para hacer investigación del de palmeral, mm, ser un centro de recepción e interpretación del de palmeral, etcétera, etcétera. Eh, sería el sitio ideal, consideramos. Entonces, perder esta oportunidad, nosotros eh, enviamos cartas a un EICOMOS, hemos enviado cartas a, al Ministerio, a la Consellería de, de Cultura, reclamando y eh, dándoles a entender el error que supondría eh, perder esta oportunidad. Bueno, pues terminará quizá el casal Fester y a lo mejor se constituirá el patronato, el órgano de gestión. Ya veremos. <risa> Hay cosas más importantes que otras en este pueblo. Muchas gracias, Susi. <risa> a ti. Buenos días. La Glorieta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 Son las 9 en punto de la mañana. Estás escuchando el programa La Glorieta en Telelelch en Radio Marca. Es miércoles 26 de octubre. Pocos cambios tendremos hoy en el tiempo. Quizá el día sea más nuboso que el de ayer, pero alcanzaremos la misma temperatura máxima, 28 grados. En estos momentos el termómetro de Telelch indica 20 grados y medio de temperatura. Elche se ha quedado sin ninguna de sus dos representantes... ...en el Gobierno Valenciano... ...comenzó este segundo mandato de Chimo Puch ...con la esperanza de conseguir para Elche importantes proyectos... ...y nos da la sensación que la destitución primero... ...de Carolina Pascual y ahora de Mireia Moyá... ...nos deja igual que estábamos... ...con la promesa de construir una nueva depuradora... ...donde está la actual y de crear una Learning Factory... ...en el antiguo edificio de Correos... ...aún por concretar para qué nos va a servir...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 Pero no todo son malas noticias, hemos conseguido que la cantante ilicitana Blanca Paloma tenga una segunda oportunidad, una segunda oportunidad para lograr representar a España en el festival de la canción más famoso del mundo, Eurovisión de 2023. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pues hoy les estamos contando, además de la destitución de Mireya Moya como consejera, el balance realizado por la Comisión de Absentismo Escolar. También la presentación de la revista Festa de Elche, que cumple 80 años de historia y que este año dedica a su número al 125 aniversario del descubrimiento de la dama de Che.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 Además, un estudio de la Universidad Miguel Hernández abre la puerta a mejorar los tratamientos contra la migraña. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez eh, nos eh, ha dejado declaraciones de Pere Milla y nos está contando cómo hoy vuelven a los entrenamientos para preparar el partido que ya sabe a final del próximo lunes frente al Getafe hay que ganarlo si se quiere tener posibilidades de quedarse en primera división.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 Pues con este cese fulminante sin duda se abre una crisis seria en el seno de Compromís a raíz de las declaraciones que realizaron ayer mismo algunos cargos públicos. La portavoz de Compromís en Elche, Esther Ríez, aseguró a Teleelch que la destitución de Moya es injustificable y un error.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 Pues de esa decisión polémica vamos a hablar en unos minutos aquí en la tertulia de los miércoles con el periodista Sacramento Alvear y con el expolítico Joan Antonio, de además de Compromís.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 Gracias Iciar. y continuamos también con más noticias dentro del ámbito educativo porque hace dos días se reunió por primera vez la Comisión de Seguimiento de los Proyectos del Plan Edificante y el Partido Popular ha calificado de nefasto el grado de, de ejecución de las actuaciones programadas. Según la Edil Popular, Loli Serna, el equipo de gobierno solo hace promesas en materia de construcciones educativas y ha criticado que las obras del Colegio Especial Virgen de la Luz y el Sarrels no se hayan materializado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 Pues respondió a las críticas ayer en la rueda de prensa que se convocó para presentar la revista Festa de Elche, que cumple 80 años de historia y lo hace dedicando su nueva edición a la Dama de Elche, con motivo del 125 aniversario de su descubrimiento. La publicación incluye investigaciones sobre el busto íbero y un análisis de los pintores que se han inspirado en la Dama en el siglo XX. También destacan los artículos sobre la Villa Medieval de Elche y el origen del misterio.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 ¿Para y para el director de la revista, el periodista Gaspar Macías... ...el objetivo es aportar una publicación amena... ...y de gran interés cultural y social... ...sobre diversos aspectos de nuestra historia... ...además destacó el artículo científico... ...que constata la originalidad de la pieza íbera... ...que la convierte en una pieza... ...en un busto excepcional y único en el mundo. Estudiando la dama hoy... ...y todos los procesos químicos que ha sufrido... ...a lo largo del tiempo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 Y anoche, en eh, un programa de Televisión Española, se dio a conocer la lista de los 18 participantes seleccionados, dos más que el pasado año, que este año, para la próxima edición del Benidorm Fest. Pues sí, lo han escuchado. Entre los seleccionados se encuentra la cantante ilicitana Blanca Paloma. ...fregonera de nuestras fiestas... ...vuelve a tener una segunda oportunidad... ...para afrontar las dos semifinales... ...y poder representar a España... ...en el Festival de Eurovisión... ...que se va a celebrar en mayo... ...en la ciudad inglesa de Liverpool... ...Blanca Paloma tendrá que competir ahora... ...con varias estrellas de las redes sociales... ...como Twin Melody... ...y tres exconcursantes de Operación Triunfo... ...para poder representar...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 ...de violencia machista. Y el Ayuntamiento y la Fundación Dharma... ...impulsan un Congreso solidario de crecimiento personal... ...en beneficio de las víctimas de violencia de género... ...en la India. Escuchamos al responsable de esta fundación... ...Luis Pulido... Para, ...hablando del de dinero que se va a recaudar en las jornadas... ...que se llevarán a cabo el 5 de noviembre... ...en el Centro de Congresos... ...a la creación de un centro de acogida... ...para las víctimas de violencia.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 Un motorista que ha resultado con heridas graves tras eh, chocar eh, contra un turismo ocurrió ayer cerca de las seis y media de la tarde en la carretera del Alteta, a la altura del cruce del cementerio de las mascotas que hay en Torrellano Bajo. Un helicóptero medicalizado tuvo que acudir al lugar para trasladar a la víctima al centro hospitalario. Un motorista de 53 años que el SAMO pudo estabilizar y que presentaba politraumatismos.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 Y hablamos de la policía local, pero desde otro ámbito, porque por primera vez ha coordinado el curso de este año de formación básica obligatoria para 200 agentes de 29 municipios de la provincia. Ayer la consellera de Interior asistió a la inauguración de este curso en la ciudad de La Luz, con la presencia del concejal de seguridad ciudadana y responsables de la policía local de Elche. Los ejercicios físicos de los agentes se van a realizar en Elche o en la jefatura de la Policía Local o en determinados polideportivos de la ciudad. La glorieta con Rosmar y Alonso.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 Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana... ...y es momento de comenzar la tertulia de todos los miércoles... ...porque hoy lo venimos diciendo desde las 7 de la mañana... ...hoy queremos analizar qué está ocurriendo en el Gobierno del Botanic... ...pero concretamente en el seno de Compromís. Ayer por la tarde fue una auténtica sorpresa... ...en el mundo de la política valenciana... ...la destitución fulminante de la consellera... Y licitana Mireya Moyá. Para analizar este cese tenemos con nosotros al periodista Sacramento Alvear. Muy buenos días, oh, Sacramento. Hola, buenos días, Ros. Y también hemos querido contar con eh, quien ahora colabora en el diario información con artículos de opinión, pero que fue también político y ocupó cargo público dentro de Escarra Unida. Él es Joan Antoni Oltra. Muy buenos días, buen día, Joan Antoni hola Caio, buen día pues vamos a empezar contigo eh, bueno, vamos a empezar con Esther con Esther Díez, ayer nada más conocer la noticia de la destitución de eh, Mireya Moyá como consejera, entrevistamos a la portavoz de Compromís, Esther Díez que al igual que otros cargos públicos han sido muy duros con la decisión de Aitana Mas de la líder en estos momentos de Compromís, de cesar a Mireya Moyá Esto es lo que decía Esther Ríez. Bueno, pues yo personalmente creo que es un grave error, que ser una consellera que ha hecho de la Comunidad Valenciana un referente en la lucha contra la emergencia climática y que además ha desplegado políticas que han sido pioneras para la transición ecológica, además de que, mire, ya Moya, yo creo que es indiscutible que es una de las representantes más destacadas del Gobierno del Botanic por todo ese trabajo que ha realizado durante todos estos años Por tanto, bueno, yo creo que, que lo que tiene que hacer ahí es explicar las razones que le han llevado a tomar esta decisión, si es que no comparte estas políticas ambientales, y a mí pues, es una cuestión que me, me parecería bastante preocupante, teniendo en cuenta que el ecologismo es uno de los pilares fundamentales de compromiso. Y eso es lo que respecta al a la parte institucional y ya después en la parte orgánica, en la parte del partido, yo creo que bueno eh, la decisión que se ha tomado por parte de los portavoces de iniciativa, de Itana Maci y de Alberto Ibáñez, eh, es una decisión injustificable, la verdad. Y yo creo que es tomar además un camino que nos aleja cada vez más de los motivos por los cuales estamos en política, que es desplegar políticas transformadoras para mejorar la vida de las personas y especialmente... En, en un momento como este, ¿no? Entonces yo creo que centrarse más en silenciar cualquier crítica, crítica interna que en hacer crecer nuestra formación en el momento en que la gente más nos necesita, pues es como mínimo un error. Así que, bueno, yo creo que también en un momento como este hay que pensar que las acciones ¿no? son las que nos definen y, y haber aplicado, que yo creo que al final es una decisión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 Bueno, pues esa voz tan crítica no fue la única. Ha habido en otros lugares de la Comunidad Valenciana declaraciones parecidas a las de Esterdíez. ¿Esto indica algo? ¿Empezamos a vivir una crisis o vamos a ser testigos de una crisis dentro de Compromís, la crisis de Compromís y, por tanto, del gobierno del Botanic? ¿Oltra? Bueno, en todos los partidos cuestionados, ¿no? Eso está claro. Aquí lo sorprendente es que se ha tomado una decisión tan radical como es la destitución de una consellera, faltando siete meses para algunas elecciones. ¿no? A mí reconozco que me ha sorprendido. ¿no? Que la situación viene rebotada de, de antes es evidente. ¿no? O sea, hace ya muchos meses que bueno, se hizo un congreso de, in de iniciativa. En ese congreso la tendencia que representa, uh, me llamo ya, pues, ya, salió muy minoritaria perdieron posiciones a nivel interno del partido. Pero bueno, esto pasa en los partidos. ¿no? Ahora, el cese tan radical, tan sorpresivo, sí que, bueno, me ha parecido, ya digo, sorprendente por, por, por lo fuerte que, que y, y faltando tan poco tiempo, ¿no? O sea, pero vamos, yo creo que son, se han acumulado toda una serie de problemas en las críticas de Mireya en cuanto a otras consellerías, ¿no? La no asistencia a de determinados um, conceptos como la dana, los incendios, etcétera, etcétera, ¿no? han, Se han ido acumulando ahí una serie de, de errores que, bueno, se ve que alguien ha pensado y dice, bueno, pues en vez de esperarnos hasta el día de las elecciones, hacemos un cambio y nos presentamos a ellas con gente nueva, contrastada, porque, vamos, yo tengo que decir que a Isaura Navarro, que es la sustituta, la conozco bastante y me parece también una persona bastante fiable, ¿no? Pero ya digo, reconozco la en su persona. Sí, y el hecho de que se haya, bueno, la destitución haya sido fulminante en estos momentos, tiene mucho algo que ver. Están elaborando los presupuestos. Es un momento también muy crítico para la administración pública. Hay que sacar adelante unas cuentas con las que afrontar 2023, año de elecciones. Y puede tener algo que ver también que Mónica Oltra, ahora que ha caído, en, y que sea Aitana más su sustituta, la que se ha atrevido. A echar a Mireya Moya y no se ha atrevido antes Mónica Oltra. ¿Joan Antoni? Bueno, Mónica ya hace un tiempo que, que dejó el cargo, eh, incluso antes ya había cierta distancia que no eran la relación que hubo en su momento, ¿no? Bueno, cuestiones internas de partido, ¿no? Entonces, el, el que ahora se estén haciendo los presupuestos, hombre, llama la atención, pero no es nada determinante, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, el consejero que estaba haciendo los presupuestos, ha, ha sido cesado, ¿no?, porque Jones ha decidido retirarse de la, de la coalición. Bueno, son situaciones que se dan Yo creo que hay una batalla interna dentro de, de Compromís, desde hace ya algún tiempo, ¿eh? en el cual, bueno, pues algunas decisiones de Mireia han contribuido, pues, a restarle apoyos, ¿eh? y, bueno, pues crear ahí un, una situación que ha favorecido, bueno, pues que la nueva gente que hay ahora, ¿eh? Eh, recordemos, Mireia lleva 16 años en Valencia, Entonces, claro, el, la gente nueva, mucho más joven, con preparada también, nos pues haya decidido votar, pues, dar, vamos que es un golpe de estado ahí dentro, ¿no? Porque claro, eso es, es sorprendente, ¿no? Y haya tomado las riendas sin esperar a que lleguen las elecciones, ¿no? Porque yo creo que el proceso normal, conforme veía el panorama, era que miraría acabar el mandato, probablemente no repetiría, porque ya digo las dinámicas internas son otras, pero que hubiera acabado el mandato. ¿no? Se ha precipitado, ya digo, me parece muy sorpresivo todo. Y esto, Sacramento, eh, tú como periodista, ¿esto va a pasar factura, a compromiso? Claro, naturalmente, eso, estas situaciones internas siempre pasan factura, sobre todo cuando hay una radicalidad tal, que coincido con, eh, con otra, en que bueno, la señora vicepresidenta se presenta a hablar con el presidente y le dice, esta misma tarde, eh, elimíname a esta persona. Yo no sé exactamente los, los conflictos, ya no estoy en no este ambiente, eh, no, no conozco la, la evolución de los temas. Sí sé, vamos, pero por lo, que, por lo que veo desde fuera, que bueno, pues ha habido una serie de oportunidades que Mireia Moya seguramente ha perdido, eh, de estar de, eh, inmersa en situaciones complicadas, como dice Oltra, la dana, el agua, Hay una serie de cuestiones que ha habido que defender, que el resto de la población ha estado defendiendo y que ya un poco ha estado de perfil, a ver qué viene, a ver cómo va, a ver qué me va a tocar a mí, ¿no? Independientemente, eh, yo considero que la situación de, de Mireia Moya debe ser catastrófica, porque, por la rapidez y la decisión contundente que han tenido para, para eliminarla de, de la, del Consejo, ¿no? exactamente qué ha ocurrido, pues posiblemente no lo sepamos, a lo mejor es, como dice Oltra pues eso, el, el, el peso de cada una de las iniciativas o de cada uno de los grupos que forman Compromís, eh, a lo largo del tiempo, pues se va también un poco erosionando la, las figuras y luego también Oltra lleva razón en que hay gente joven que está empujando, pero mucho, o sea que es que no es una cuestión ya de vamos a mantener aquí este porque tiene experiencia en este tema, no, no, o sea, ya eso, eso cuenta cada vez menos, ¿no? Cada vez hay que estar más pendiente de las últimas eh, consignas, las últimas los últimos movimientos, las últimas ideologías que hay que defender, ¿no? En este caso, bueno, perdemos una, perdemos una consellera que teníamos de aquí del pueblo y tenemos una vecina que, vicepresidenta que es la que bueno, manda. Ahora sí, la crebientina Itana más. Ahora hablaremos de, de las pérdidas de las dos conselleras. Otra, por lo que estáis diciendo, es también del todo sintomático. Eh, ...la oficialidad, las razones oficiales que dio Aitana más ...en la nota de prensa, escueta, que se ofreció... ...en nada más tomar esta decisión, dijo... ...he pedido el cambio o ha pedido el cambio... ...por la unidad y estabilidad, esto significa... ...que, mire, llamo ya, sí, sí, del Botánic, claro... ...esto, ya, ya, no, no, esto, ¿esto qué significa? ...que el gobierno del Botánic también estaba en serios apuros... Por, Tenía... por claro. A ver, es complicado eso, Hombre. ¿eh? No sé, una sola consejera que ponga, ponga en riesgo los pactos del Botanic. Eh, bueno, ¿qué os parece no, vosotros no, yo, ese titular de no. Unidad y Estabilidad? Es que es fuerte. Yo, yo creo que el, el detonante el final, yo creo que han sido las declaraciones hace poco más de una semana de Mirella en el sentido de que se quejaba de que la tramitación, de, bueno, el tema de las plantas fotovoltaicas y esas cosas, pues que se venían retrasando... Eh, llegó a decir que ella en su consejería lo hacía todo bien y que habían dos consejerías, la la señaló. Sí, sí, la una, señaló una había, del PSOE y otra o sea, de compromiso. Eh, y, y otra de compromiso, del de consejero Rafael Filmén, ¿no? Y claro, la señalaba como que estaban obstaculizando, dificultando eso, ¿no? Eso sentó como un tiro dentro, dentro del, del consejo y dentro de compromiso, porque claro, eso no es habitual oírlo, ¿no? Y yo creo que eso, unido a todo lo que estamos aquí diciendo. Es lo que fue un poco ya el detonante, es de decir, bueno, eh, si este sentimiento de solidaridad entre las consejerías se ha roto, porque aquí públicamente se acusa, alguien acusa a otras consejerías del mismo partido de estas cuestiones, pues esto claro, puede poner en peligro. Yo creo que ha sido el detonante final, le ha unido a todo lo que venía ya dando vueltas de hace unos meses. ¿Sacramento? No, yo, es posible si sí, es posible que el enfrentamiento entre unos y otros pues haya terminado en esta en esta situación con un me imagino con un movimiento subterráneo que no conocemos ni ni los periodistas ni, ni la gente eh, normal y corriente de la calle creo que ha habido pues muchas marejadas y muchas marejadillas en los últimos meses y que bueno pues eh, no se le ha hecho caso a Mirella y se ha rebotado o había ya una campaña de acoso y derribo hasta que ya ha estallado y ha roto por, por donde menos se pensaba. De todas formas, hay que tener en cuenta también una cosa histórica, curiosa, y es que mientras que el PSOE recoloca a su gente... Eso es lo que iba. Ahora vamos aquí, a hablar de eso. Aquí se va a destajo muy, se le corta el cuello y ya está, se acabó vale, todo, ¿no? Pues lo has dicho claramente, porque vamos a, hablar, vamos a hablar, son dos ceses. Elche se ha quedado ya sin representación y mira que lo dimos, fue un gran titular en todos los medios de comunicación, no sé, eran décadas, nunca hemos tenido a dos representantes en el Gobierno como conselleras, como te, era Carolina Pascual por parte del PSOE y Mireia Moyá por parte de Compromís. Sacramento ha dicho que el PSOE la cesó a Carolina Pascual, pero enseguida la ha recolocado, además le ha dado un cargo que, a ver si lo entendéis vosotros, comisionada de presidencia de la Generalitat Valenciana eh, para las políticas digitales. Y, vale, y, el, y el metaverso eh, eh, bien, está recolocada Carolina Pascual, pero Mireia Moya no, pero ¿qué ha perdido Elche? con estas dos ceses con eh, fulminantes además, la de Carolina Pascual y Mireia Moya, ¿qué ha perdido Elche? Joan Antoni Bueno, hemos vuelto a la, a la situación de toda la vida ¿no? Que, que no hemos tenido representación en los máximos órganos de decisión del periodo Nos ha costado, en alguna ocasión tuvimos algún consejero Martín Sevilla, José Luis Barceló, etc. Estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Entonces, eh, sí que ha sido una verdadera faena, ¿no? Yo creo que a Carolina Pascual eh, tendría que agradecer su nombramiento precisamente a Mirella, ¿no? O sea, el hecho de que compromiso propusiera a Mirella hizo que el por pues, pensara alguien alguien, Belche, eh, que sea mujer, que pueda pesar digamos, la decisión, ¿no? Porque nadie la conocía incluso propio Chimo reconoció que, bueno, que no tenía constancia de ella. ¿no? Es una profesora, yo creo, competente, pero políticamente pues no, no era no era su tema. ¿no? Entonces, pues al final se notaban los fallos en, en el tema que llevamos de, de innovación, que es un tema importante. ¿no? Entonces, bueno, está recolocada ahí. Tampoco es que le haga mucha falta, bueno, es catedrática, pero que en, el, en principio no cobra donde está, la comisionada. Pero bueno, sí es verdad que le han buscado una salida que, que está bien. En el caso de Medellín, Conforme veo al creo que va a ser todo lo contrario. No creo que bueno, ni, ni agua ni pan. O sea, conforme veo al patio, pues va a ser difícil, va a ser difícil que se pueda ubicar. O sea, ha sido muy traumática la decisión y lo veo complicado, la verdad. Sacramento. A ver, la pregunta que has hecho es: si creemos que él se ha perdido algo a perder, al perder estas dos conselleras. Eh, la pregunta concreta es: ¿alguna vez hemos tenido algo a favor por <risa> haber tenido dos conselleras allí? Porque, como dice, como dice otra, desde, desde eh, Martín Sevilla, bueno, no, no, creo que no ha habido nadie. nunca más y, y, y ni, eh, man, ni seguimos, seguimos sin contar, ni con conselleras uh -huh. ni sin conselleras. Ese es el gran uh -huh. problema. Y posiblemente una de las cuestiones que yo creo que este pueblo más tiene que achacarle a Mireia Moya es. Las dificultades de la agricultura de este pueblo no ha venido por aquí a dar cuatro gritos y a ponerse tal y no sé qué, Está, se ha puesto muy de perfil, yo creo que eso, es, ah, bueno, desde mi punto de vista ¿eh? y con el paso del, uh -huh. de, de, de, uh -huh. desde hace tiempo, creo que eso le perjudica más que otra cosa. ¿Crees tú que el cese de Mireia <ríe> puede estar aplaudido por parte de las asociaciones agrarias, Joan Antonio Oltra, por lo que bueno, dice Sacramento? Es que es cuando posible, no se puede hacer ¿no? más, no se puede hacer más. Es que es, es, claro. es, es darse de cabeza contra el muro, no sé, es un poco... Pero había el gesto, el gesto de decir, no, no, vamos... Vaya! No, eso no se ha producido. ¿eh? Sí, pero en cambio, por ejemplo, ya eh, ha defendido eh, planteamientos que a veces han chocado con el resto del Consejo ¿eh? o con políticas verdes de, de, de la izquierda, ¿no? O sea, ella se ha posicionado siempre pues, a favor del trasvase el tema de el agua, de la reutilización, ese tipo de cuestiones, ahí yo creo que coincidió con un sector importante de la, de la agricultura. Es verdad que luego, a lo mejor, en los detalles, pues no ha aparecido, ¿no? O sea, eso de, de cuando hace falta la presencia de un conseller que no esté alegando que es que lo que no quiere es molestar. Claro, de alguna manera lo que está diciendo es que hay que estar allí que le hace Chimo Puig, la vicepresidenta, que está molestando, que parece el el colmo, ¿no? O sea, han habido ahí unas opiniones muy desafortunadas que yo creo que, que, vamos, que dejan bastante para desarrollar. A nosotros, por ejemplo, una cuestión y bueno, por lo menos ella había dicho que la quería solucionar, aunque, bueno, estas cosas siempre son, hay un montón de años vista, ¿no? Era el tema de la depuradora de Algodós. Sí. Pues no sé cómo va a quedar esto, ¿no? que llevamos ahí 40 años. Ahora pues, no sé cómo Eso es lo que os quería preguntar, vamos con los proyectos, con lo poco que nos habrán dejado estas dos conselleras, eh, Mireia Moya, lo más destacado es ese proyecto que se anunció, que ya está la licitación en, en marcha para la redacción de la depuradora, la nueva depuradora que se queda donde está. Y eh, Carolina Pascual, también otro proyecto que también se ha licitado, la redacción de lo que va a ser el Learning Factory, para qué nos va a servir en el edificio antiguo de Correos. ...dos proyectos que creéis vosotros que ahora se quedarán... Eh, ...por el camino, olvidados... Yo creo que ahora les viene de perlas a la Generalitat Valenciana... Decir, ...es que claro, con el cambio de Consejería y tal... ahora pues esto, en fin, lo vamos a retrasar... <risa> ...vamos a hacer otro proyecto, hemos pensado en otra idea... ...a ver qué os parece tal, vamos a... Eh, ...yo, eh, es que me niego en este pueblo... ...a seguir hablando de proyectos... ...sobre todo de la Generalitat y del Estado Español... ...o sea, me niego, porque llevamos... ...años dando tumbos y diciendo las mismas tonterías... ...y las mismas falsedades... ...día tras día... Es que es increíble. Yo, eh, alguna vez con otra, eh, lo hemos hablado, y es que, ¿cómo es posible que no nos hagan más caso en el resto del mundo? No, es que no, no es posible la por población, por industria, por, por todo, hombre, ya sé que... Te, por eh, patrimonio más, también. Por patrimonio, porque tenemos el barrio más pobre de España. Ya no, lo que sea. ya no, Sacramento. Bueno, pero por lo que sea. Es decir, ¿por qué, ¿Cómo es posible que no saquemos más rendimiento a nuestras propias fuerzas, no? Eh, y ya te digo, lo de prometer es que es algo que es que habría que decir a los políticos que tuvieran una cierta mesura, ¿no? de una cierta medida con lo que estáis diciendo año tras año. Llevamos muchos años diciéndolo, hablando de lo mismo, ¿eh? ¿El Trump? Sí, sí, sí. sí, no, yo coincido, coincido con Sacramento. Esto va a servir de una nueva excusa. ¿eh? Tiene una coartada perfecta, hay que cambiar la consejería, hay que aterrizar, hay que ver lo que hay, tal, tratar tal. Y como estamos también donde estamos, a siete meses de unas elecciones, pues yo me imagino que todo eso va a quedar bastante alto. De todos modos, ni, ni estando ni de ahí, hubiera ido rápido, porque, vamos, estas cosas van lentísimas, ¿no? O sea, a los hechos me remito. Lo de correas, por ejemplo, yo no sé cuántos nombres he tenido, ¿no? Y al final esto acaba alquilando un local para ir cerca y dices, madre mía, toda esta historia para acabar alquilando un local y meter aquí no se sabe qué, ¿no? Como el centro de envejecimiento que también... Esa, dices, madre mía, si todo está aquí... ¿no? Y, es que eh, tiene, tiene, tiene otra tiene razón el Partido Popular cuando dice que el PSOE es un maestro en cuanto a la creación de chiringuitos bueno pero hombre el Partido Popular no debería de hablar de esas cosas ellos, ellos han sentado cátedras sí, han, han montado han montado chiringuitos allí vamos y, y, han montado y siguen montando esta, vamos que hace cuatro días hasta el tónico antes se la montaron uno ya yeah. o sea, es que vamos chiringuitos hay hay más que en la feria ¿eh? hasta 20 años consejo, ¿eh? Vamos. Ya, pero, otra aquí ni siquiera nos montan los chiringuitos. Siempre nos montan un proyecto. ¿Te das cuenta como no hay chiringuitos? No hay nada. Los proyectos, sí, no se materializan bueno, en, en obras, claro. pero sí en, sí, sí en nombramientos. Aquí se han nombrado directores de algo que todavía no es físicamente creíble. <ríe> que Ni siquiera sabemos cómo claro, se dice. ¿no? Efectivamente. <ríe> eh, eh, ahí por eso os preguntaba lo de los chiringuitos. ...porque, bueno, uno se harta, ¿no?, de ver muchas cosas. El que manda, al final, por cuestiones de partido, pues va recolocando gente... ...y para eso necesita, pues, la sí. creación de chiringuitos. Lo ha hecho el sueldo y lo hizo el PP, y lo das durante que venga. Bien, pues vamos con otro chiringuito que se ha desmontado, el Mercado Central... ...y menudo chiringuito que nos han dejado. Esto no es chiringuito, yo creo que esto es una pesadilla... Eh, no, mm, no, no. no, yo creo que se nos va a pasar una cosa por, por, eh, por las declaraciones de Esther Díaz, y es que, ¿cómo va a repercutir todo esto en la bueno, política claro, local? Claro. o sea, porque a partir de ahora eh, se acaban de abrir las navajas. Sí. Eh, sí, vamos a ver qué cierto. pasa aquí, eh, que había gente que lo tenía muy seguro y estaba muy claro, y ahora resulta que de golpe y porrazo eh, acaban muerto O sea, morí ayer, como decía algunos, yo, morí ayer. ¿Qué va a pasar mm. ahora? Sí, ¿qué va a pasar ahora? Porque no estaban las cosas muy allá. Eh, hemos visto también eh, mucha mucha diferencia eh, en dentro de Compromís e Iniciativa, MES y Podemos, que si primarias que si no quieren primarias, que si al final van a ir a por primarias, que si no quieren lista, candidatura conjunta consensuada, otra tú que vas es verdad lo que ha, ha apuntado Sacramento hay que analizar las consecuencias en el Che, ¿qué, qué crees tú que le va a pasar a Compromís, ahora que las espadas están en alto? Bien. Es cierto, o sea, ese problema ya estaba antes de la del cese de Mirella, ¿no? Claro. Eh, aquí no se llegó a acuerdo para evitar las primarias. Mariana Campello ofreció una salida, no, no se estimó. Y, bueno, ella está buscando ahora también una confluencia con, con Podemos y Esquerra Unida, ¿no? Que yo creo que en el caso de Eche sería interesante, ¿no? Porque la situación en Eche yo no la veo muy brillante en cuanto a las fuerzas a la izquierda del PSOE. O sea... Nu zo'n podría tener problemas. Ha, ha pasado una legislatura, dos legislaturas muy difuminadas, ¿no? Y esto puede repercutir, y más con toda esta crisis y tal, ¿no? Entonces, yo apostaría por esa confluencia, por bueno, ese tándem de Per, Marian, Per Felipe, y bueno, pues a ver qué, qué pasa, ¿no? Lo contrario, me parece que es una actitud... Eh, casi suicida ¿no? ¿Moyá intentará eh, introducir, volver, regresar a su casa? ¿A, a la si candidatura? No hay sitio, no hay sitio. <risa> Ya no queda sitio Si es que no, si no hay sitio eh, Vamos, vamos, vamos no, creo, ¿eh? Eh, las, no creo A las listas autonómicas eh, No me crees extraña, tú me extraña, me extraña va, más va a ser difícil eso, muy difícil De todas formas, mira, yo, yo considero eh, eh, eh, muy indicativo las manifestaciones de Esther Díaz cuando sí. dice que La decisión, la persona que ha tomado esa decisión de, de, de prescindir de Mireia, solo demuestra la incapacidad de las personas. Eh, ya está atacando directamente sí. a Itana, o sea, el es que ha ido a saco, es que sí, no, sé, sí, no se ha cortado un pelo, con lo cual, sí, claro, sí, sí. Y pues a partir de ahora cualquier cosa que tengas te lo vamos a ver con una lupa, ¿no? <risas> y, y es que es eso, es un, no sé, es un poco demasiado, a ver, demasiado fuerte, demasiado fuerte las declaraciones de, de uh. esta mujer de Elche, de esa concejala de Elche que además, en contra de lo normal, ha dicho lo que quería y no ha tenido mesura. Y ha dicho, esto es lo que a mí me parece y punto, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Sí, sí. Pero claro, eso va a tener repercusiones en todas las estructuras de la izquierda aquí en el CHE. Todas, sí, sí, sí. todos. Ya lo y sí. Esther se posicionaba para encabezar la lista electoral. Bueno, sí. claro, sí, eso a... Dime. ahora puede correr riesgos, ¿eh? Claro. Muchos riesgos. ...pero eh, supongo que... ...no lo hizo en caliente... ¿eh? Eh, ...supongo que... ...que bueno, sus declaraciones fueron... ...creéis vosotros que una reacción... ...que se la debía a Mirella Moya... ...porque Esther le debe el puesto a Mirella Moya... ...es igual, con, las, o sea, con, con el fundamento con que las hiciera... ...lo cierto es que están hechas, grabadas y publicadas... ...y todo el mundo las conoce y tal... ¿no? ...entonces puede ser un calentón del principio... ...un agradecimiento a Mireia... Eh, ...una lucha en contra de Aitana lo que tú quieras, pero ya está hecho. Entonces, claro, decir, pues eh, en política estas cosas, eh, por, como sabes, no se toman tan tan vehementemente, sino que se piensan uh -huh. y se calculan bastante más. En este caso no ha sido así. Pues no, no nos da tiempo, prácticamente, para, para hablar del mercado, pero como Sacramento ha venido, y yo sé que es vecino de la calle Olegario Don Marcos Ayer, solo quiero preguntarle, venga, vamos a hablar de ese proyecto, que los vecinos están pues, de uñas y dientes, porque no pueden aparcar, o porque ya ah, algún que otro comerciante ha tenido que cerrar la persiana por la demora de las obras que comenzaron en enero, en enero y que todavía no han terminado, y estamos hablando de tramos. Todavía queda por terminar los últimos tramos. Queda, o sea, más, de la, la queda más de la mitad. Más hacer, de la mitad. ¿eh? Has firmado para que el proyecto de ese peatonalización no avance, se quede como está, Yo. las obras que se terminen y que no haya más. Yo todavía no, me ha llegado, todavía no me han llegado los folios, pero porque supongo que va parándose casa por casa. Porque la verdad es que la sensación un poco es. Todo esto, ¿para qué lo hacéis? ¿Para qué hay ayuntamiento? Hace todo esto, ¿no? Cuando en realidad lo que ha ocurrido es que ese otro aparcamiento disuasorio que decían que, que se va a hacer, que por lo visto está planteado en un solar donde se va a asfaltar y tal, un solar particular que dependerá de las necesidades del propietario, eh, hay que andar durante 15 minutos antes de volver a tu casa a Legario o Legario de Marcos Seller, con lo cual tampoco es una cosa que diga, es que os hemos puesto un aparcamiento al lado, ¿no? ...hay una reestructuración pensada, una reestructuración eh, profunda por toda la zona... ...por parte del ayuntamiento y sería cuestión de esperar a ver con el tiempo... ...qué es lo que realmente se produce y en qué, en qué queda todo esto. Lo que veo yo mal es haber empezado por orden de la autoridad... a ...hacer una serie de cosas que ni los vecinos ni nadie ha pedido... ...sin consultar con los vecinos, sin consultar con nadie y tardando mucho en realizar las obras, que es otra de las características más curiosas, porque esa tardanza ha originado un incremento en los costes de los productos, de los materiales uh -huh. que hay que meter en marcha, uh -huh. con lo cual nos va a costar mucho más de lo previsto, con mucha más incidencia en la población, y como tú dices, con enfado, por vamos es que había dos o tres comerciantes ahí. o sea, es que no era una zona comercial, es que había dos o tres comerciantes nada más en toda la calle, y sí. aún queda más de la mitad por realizar. Entonces, uh -huh. claro, no, no se, los vecinos... No lo entendemos, por, por, por, por juntarme sí. yo también a la movida, ¿no? No lo entendemos por qué tanta tardanza y por qué tanta historia, ¿no? Eh, claro, la idea es que, es que también tuvo que intervenir primero a del Bueno, pues estas cosas se planifican. O sea, eso, esto, para eso uh -huh. tenemos el equipo de gobierno y sus técnicos y tal, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es una decisión no entendida por los vecinos, eh, y que está costando, pues, mucho. Las señoras con los carritos por toda la acera levantada, dando botes y tal, y, bueno, no sé, una historia. Pues, eh... ¿Oltra? Bueno, eh, no sé las razones de que se eligiera esa calle y de la tardanza que se está... Es verdad que ese problema está afectando a la mayoría de actuaciones del ayuntamiento. No sé qué pasa a nivel interno, pero que está bastante mal, ¿no? Proyectos que se quedan desiertos, que no se desarrollan, etcétera, ¿no? Eh, cualquier actuación, vía día público que sean molestias, eso está claro, ¿no? Pero, pero una, una vez que se empiezan las obras, lo que sí que hay que darle agilidad ¿eh? y, y terminarlas, ¿no? Debatirlas con el, el vecindario, ese tipo de cosas. Recordemos que Carrus es una zona masificada, que tiene muy pocas zonas verdes. O sea, esta, yo no sé si era la mejor calle esta, no, no lo sé. Pero vamos, actuaciones que den espacios al peatón deben de ir haciéndose, porque además la, la línea. De, a nivel ya incluso estatal y europeo, va así, ¿no? De que hay que reducir tráficos, hay que crear la zona las zonas de bajas emisiones, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, decir, ¿qué hacemos con la situación actual que tenemos? Es decir, vale, de acuerdo, hay que poner más calles peatonales, más tranquilidad para la de gente que vive, todo. Pero es un hecho que tenemos coches, es un hecho que tenemos negocios, es un hecho que tenemos una serie de cosas que hay que eh, como mínimo proteger o al menos eh, calcular y decir por qué aquí y qué es lo que se va a hacer en el futuro. Porque es que al lado tenemos todo un plan de reforma de la ladera este de, de Carrus que dices, vale, eh, nos van a arreglar la, la ladera este de Carrus Pero ahora, ¿de verdad que vais a hacerlo todo sin haber movido el, el problema de las tierras que se mueven en toda la ladera del Vinalopó? ¿Que se nos van a ir colegios enteros al, al cauce del río? a la qué bestia! No, no, pero es cierto es decir... No, no pero, Olga, bueno. dime, dime, a ver, vamos a ver, sabiendo que tenemos este problema, ¿cómo es que todavía no se han tomado medidas y se ha explicado a los vecinos qué es lo que se va a hacer? Es que, me, como yo coincido contigo, Olga, me parece rarísimo la situación que tenemos en la corporación, en el ayuntamiento, ahora. Es rarísimo. ...porque no se habla con los vecinos... No se, dice la, ...no se explican las cosas... ...y hay gente que está muy preocupada por muchas cuestiones... ...precisamente en ese barrio... ...que es donde se va a hacer una incidencia mayor... ...que va a costar una, un dineral hacer todo eso... ...es decir, cuéntanos qué pasa con el movimientos de tierra... ...eso es lo primero... ...y luego ya, vamos a ver todo lo demás... ...porque claro, habrá que solucionarlo, ¿no? Bueno, pues no hay tiempo para más... ...Oltra, ¿quieres contestar a Sacramento? <risa> no, hombre, eso es un problema crónico... ...de, de toda la vida... El ayuntamiento tiene que ser decidido a la hora de actuar, tiene que consultar con los vecinos, tiene que consultar con sus técnicos, pero debe ser también consecuente, empezar las obras sabiendo que las puede terminar, o sea, no dejar las cosas como está pasando por allí, o anunciando proyectos que luego se quedan en nada, como el pasillo de Germanía, o sea, es que son, o, o lo del jardín de C Rastoy, que llevan ahí un no segundísimo sé, tiempo metiendo toneladas de melón, y esto cuando se termina, pues ni se sabe. ¿no? Yeah. No, no hay... Y, y bueno, y no hemos hablado del mercado central ni del mercado provisional. Os, de, os emplazo para dentro de 15 días, ¿no, a Sacramento? Lo veo muy enfadado, ¿eh?, a Sacramento. Le he tocado la fibra sensible con el ole olegario de Marcos ayer. No, no, lo, lo, o sea, no es una cuestión de enfado. Es decir, el enfado es, es los vecinos y las personas que uh -huh. tienen dificultades allí para moverse, que además los ves y se habla en el barrio y en el bar se comenta. Y oye, y, y cada día me pregunto Sacramento, ¿tú sabes esto qué va a ser? Mira, yo tampoco <risas> sé lo que va a ser. Yo no... no No estoy en activo y tampoco formo parte del ayuntamiento. Bueno, eh, eh, vamos a ver, Olegario, lo que va a ser es una calle, eh, plataforma única, semi peatonalizada, sí, sí. y supongo que, que será eh, el corredor que conectará en un futuro con la rehabilitación de la fachada, este que dicen del río, sí, ¿no? es que, que llegará al río. Sí, pero es que habían planteado que desde la misma calle Olegario Don Marcos ayer montar una plata, o sea, montar un, una ¿Sí? plataforma que llegara hasta el cauce del río eh, siguiendo una pasarela sí, sí. y claro, la gente cuando le enseñaron la pasarela dijeron, vamos a ver, yo vivo en un primero ¿de verdad me va a decir usted que va a tener gente pasando al lado de mi balcón por una pasarela que tiene una diferencia de no sé cuántos de 20 o 25 metros de alto entre el legario de Marcos Seller y el cauce del río? Es que claro, la gente no, no, sabe, no sabemos de, de qué va a consistir eso yeah. ...imagínate por una pasarela que pasara por tu balcón... ...tú estás cenando tranquilamente en tu casa... ...y tienes un vecino al lado con el perrito ahí... ...pum, pum, pum, no, no te caes... ...pero, pero oiga sí. pero claro, no lo han explicado... ...entonces, que, esa, ese es el problema que hay... ...no es que yo esté enfadado, es que... ...oiga, mire, falta información... ...y si falta información a mí, que más o menos... ...lo estoy siguiendo un poco la actualidad... Sí, claro. ...imagínate para el vecino que a las 7 de la mañana... ...está ya en la fábrica y que vuelve poco menos... ...que a las 7 de la noche, ¿no? Pues. ...o sea, ese es el problema... Bien, pues Juan Antonio, no entiende tiempo para más. Eh, seguiremos hablando de más asuntos porque, por lo que ha dicho Sacramento, hace falta más información. Hacemos falta en estos momentos. Vamos a intentar arrojar muchas eh, luces eh, para que los ciudadanos puedan, eh, pues... Eh, entender, comprender algunas situaciones y decisiones políticas que se adoptan. Muchas gracias, Pero, Joan Antonio. Permítame ¿Sí? un matiz, matiz breve. Eh, hace falta entender mucho más, por ejemplo, para evitar los enfados, cuando una, consejería, una, una concejalía de este ayuntamiento decide que va a dar bonos o va a dar dinero y Ajá. tal, y la gente hace horas, horas de guardia, y luego resulta que nadie les explica ni por qué sí ni por qué no. Y cuando tratan de entrar por el ordenador, resulta que está todo colapsado. ¿Qué estáis haciendo? Te has quedado sin bonos. No, yo no voy, no voy a pedirlo, pero. No, mi, yo tampoco. ¿eh? Mi, mi, mi frigorífico funciona bien. ¿Para qué voy a ir a por el bono? Pero bueno, diré, es que. De todas formas, ¿pero qué? ¿Cómo? Yo necesitaba un calentador, pero me han dicho que estaban excluidos de los bonos. ¿Y con el calor que está haciendo necesitar un calentador? No, pero un termo eléctrico, un termo para calentar el agua. Ah, bueno, vale, vale. Eh, eh, pero me han dicho que estaban excluidos de los bonos, así que no, me he quedado sin bonos. Bueno, Joan Antoni, gracias. Eh, Sacramento, muchas gracias. Eh, nos volvemos a escuchar y a ver dentro de 15 días. Muy bien, Joan Antonio, hasta luego. Muy bien, igual, hasta luego. Hasta luego. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Hemos llegado ya al final del programa La Glorieta. Quedan apenas dos minutos para las 10 en punto. Vuelve Marga García hoy con más noticias y después nuestra compañera Rosa Lucas para realizar su programa Entre Amigos. La Glorieta se despide. Ya saben que mañana jueves volveremos con más noticias, con más entrevistas y con más música. Hasta mañana.